La persiana. ...la persiana. A los periodistas nos encanta contar buenas noticias... Estamos normalmente tan sumidos en el transcurso de la actualidad, desgraciadamente tan desagradable, que cuando de repente nos cae entre las manos una noticia que suena dulce, que suena amable, que tiene un tono distinto y que nos permite quitarnos por, aunque sea unos minutos, ese San benito de pájaros de agüero, pues lo recibimos con pasión. Claro, ¿cuál es el problema? Que de repente las buenas noticias a veces no son tan buenas como parece. pongamos un ejemplo, se ha aprobado que los becarios cotizarán en sus prácticas para el día de mañana en las pensiones utilizarlo en el cálculo, claro es una buena noticia sí, porque antes no pasaba es una buena noticia cuando se tiene en cuenta que se está hablando de prolongar el periodo máximo de prácticas en una empresa de, de dos actualmente, dos años que son el máximo que se puede hacer ahora, a tres o incluso cinco años ¿Es una buena noticia? No lo sé. Quizá lo que toca ahora es ser becario a la vez que padre de familia, que cabeza de familia y, bueno, prolongar un poquito más ese concepto de que vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Parece que ese es el modelo de sociedad que se crea y parece que esos contratos de semiexplotación, por no decir semiesclavitud, que suponen los contratos de prácticas, se seguirán prolongando como una solución para mejorar la productividad. Al final, todo se trata de que siga cayendo la carne en la picadora. Carne para la picadora. Hasta ya, bien. Arrancamos con el sonido de La Polla Records, este ahora Radio, este ahora son Radio, nuestra persiana, yo soy Gerardo, son las 8 y ¿cuánto tiempo, María? Son las 8 y 24 de la tarde. Hace mucho calor porque hoy es el primer día del verano, estamos aquí en La Persiana para, antes de echarle el, pri el cierre, darle una vueltecita a lo que ha pasado en el día, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de actualidad, como siempre, desde nuestro... Desde nuestro pequeño puesto de control De lo que está pasando aquí Y en todo el mundo De esta pequeña revolución Sobre todo en las formas de pensar Y en las formas de actuar de nuestros ciudadanos Vamos con La Persiana Os recordamos que nuestras líneas de participación están abiertas y que podéis enviar vuestras propuestas, preguntas, comentarios, informaciones a nuestro Twitter en la cuenta AgoraSol Radio y también nos podéis encontrar en Facebook en nuestra página AgoraSol Radio o enviarnos un correo directamente que nos llegará a nuestros ojos y oídos en la lapersiana.agorasol.com. Ya ese espacio informativo, vamos con nuestros titulares. España prorroga de forma indefinida la operación en Libia. La acampada en Neptuno contra la aprobación de la reforma de la negociación colectiva arranca esta misma tarde. El presidente libio anuncia una amnistía general para los detenidos durante las protestas. Las becas cotizarán para el cálculo de las pensiones. El impuesto para las transferencias financieras empieza su campaña contra la especulación financiera en España. Se crea en Madrid la Asamblea Interbarrios. Berlusconi afronta el en el Parlamento una moción de censura. Papa Andreu aplica el ultimátum de Bruselas y busca la confianza del Parlamento griego. Antes de darnos una vuelta por esa actualidad que marca el ritmo de la jornada, vamos ahora a hacer un repaso rápido de todas las asambleas que se van a poder desarrollar, todas las acciones de este llamado Movimiento 15M que podréis desarrollar por lo menos aquí en Madrid. Y que sepáis que desde las 7 de la tarde ha iniciado la acampada de Buenos Días, diputados e imputados, en Neptuno. Y que podéis ir saco de dormir en Ristre para uniros a ellos que pasarán una larga noche en el Congreso. También hacían un llamamiento para que la gente fuera en pijama, recordamos... A las siete y media, una media hora más tarde, ha comenzado la Asamblea de Política a corto plazo en la Plaza de Ópera. A las ocho de la tarde, la Asamblea Informativa acerca de la negociación colectiva eh, en un lugar indeterminado. Suerte. <risa> a las ocho... Eh... Comenzó la charla del Grupo de Trabajo Social, el subgrupo de chavales, en el que se hablará sobre las experiencias de los centros de menores y alternativas. Se celebra, se está celebrando ya, en el pasaje de la Plaza de Ahorros, Callejón de las Cadenas, saliendo de la Puerta del Sol hacia la calle Alcalá. A las 8 la comisión de legal se reúne en la Plaza de las Descalzas. A las 8 también hay una asamblea de conexión externa en la Plaza del Carmen. Y a las 12 de la noche empiezan las actividades de Buenas Noches en la acampada. Ya a partir de mañana, a las 8 de la mañana, amanece ante el Congreso, recordemos, en esa campada de Neptuno. Será una concentración de buenos días a los diputados e imputados. Y a las 12 de la mañana, grupos de debate temáticos por cada punto de la reforma de la negociación colectiva en el mismo sitio, en Neptuno. A la una del mediodía se hará una recepción de bienvenida a Hordur Tofarson, el islandés que comenzó la revolución allí, Punto de información de, en el punto de información de la Puerta del Sol. Y ya mañana a las siete de la tarde la asamblea de puesta en común de los puntos trabajados sobre la negociación colectiva en Neptuno. También a las siete de la tarde comienza la asamblea de Internacional en la Plaza del Carmen. A las siete y media la asamblea de Feminismos mañana en la Plaza de Agustín de Lara en Lavapiés y el grupo intenta analizar esta asamblea que se reúne allí a las seis y media. Y a las 8 la Asamblea de Educación en la Plaza Celenque, en Cortilandia. Ahora sí, llegó el momento de abrir la página informativa y vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con España y que tiene que ver con la política internacional. España prorroga de forma indefinida la operación en Libia. El Congreso aprobó anoche prorrogar de forma indefinida la misión de España en Libia. Este dispositivo ha costado hasta ahora 43 millones de euros al Estado y seguirá generando un gasto de 14 millones mensuales. Izquierda Unida ha sido el único partido que ha votado en contra. La decisión se tomó anoche tras dos horas y media de debate en la Comisión de Defensa a petición de las ministras de Defensa y Exteriores, Karma Chacón y Trinidad Jiménez. La propuesta tuvo la aprobación del PSOE, PP, CIU y PNV. Izquierda Unida se mostró radicalmente en contra, en palabras de su portavoz parlamentario, Gaspar Yamazares. La coalición no participó en la votación al considerar que todo el trámite parlamentario es un fraude de ley. La portavoz de UPID, Rosa Díaz, habló en representación del grupo mixto y decidió abstenerse por considerar la prórroga indefinida falta de justificación. Acampada en Neptuno contra la aprobación de la reforma de la negociación colectiva. Hoy miércoles el Congreso, hoy, mañana miércoles perdón el Congreso dará luz verde a la reforma de la negociación colectiva cuyo borrador fue aprobado por decreto el pasado 10 de junio en Consejo de Ministros. Ante esta situación el movimiento 15M en Madrid ha convocado para esta noche una campada en la Plaza de Neptuno para así recibir mañana desde primera hora a los diputados de las puertas del Congreso y protestar así contra esta medida. La campada en Neptuno está convocada a partir de hoy a las 19 de la tarde. es decir, lleva ya una hora y media reunida y además a las 8 ya ha comenzado una asamblea informativa sobre esta negociación colectiva. La concentración frente al Parlamento comenzará mañana a las 8 de la mañana al grito de no nos representan. Criticarán la aprobación de estas medidas sin el paso previo de una consulta popular, pese a ser una ley de gran envergadura y de gran calado social. Según el 15 m además denuncian que se lleva a cabo siguiendo el mandado de entidades privadas, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y vamos Vamos a abrir una conexión telefónica en la medida de lo posible con algunas de las personas que han estado participando en los últimos días en, en el paro de desalojos por parte de miembros de la, de la acampada del 15M y de todos los movimientos derivados de él. Vamos a hablar con Sara, si nos contesta al teléfono, que ayer estuvo en la cañada real, como recordaréis, un, probablemente el mayor asentamiento ilegal de Europa. Eh, Tenemos ya, parece, a Sara al teléfono. Sara, buenas tardes. Parece que no tenemos esa conexión. Ahora vamos a volver a probarla en breves momentos. Vamos a contactar con Ana, que es otra participante en estos movimientos de protesta, que ayer, eh, perdón, esta mañana estuvo en tres desalojos que se han consumado. Y bueno, teníamos primero la buena noticia de ayer, que se consiguió parar un desahucio en la Cañada Real. Vamos hoy con el que no se ha podido parar. Vamos a entrar en directo con Ana Que nos comunica, así que vamos a seguir con el programa y después vamos a retomar esta conexión. ITF ya protesta en Madrid, Valencia y Barcelona contra la especulación financiera. Hoy se ha celebrado en Madrid, Barcelona y Valencia una performance simultánea para reclamar que se apruebe el impuesto de transacciones financieras. El Grupo de Economía de la Campada Sol aprobó ayer por consenso participar en esta acción que también lucha contra los, para los paraísos fiscales. Esta protesta se ha llevado a cabo con la mirada puesta en el Consejo Europeo que se celebrará este viernes y en el que, según distintas asociaciones que integran la plataforma por la aprobación del impuesto de transacciones financieras, se aprobarán medidas en contra de la cohesión social y contra la negociación colectiva alegando problemas. Más presupuestarios. Defienden que este impuesto podría contribuir a limitar la especulación y que cantidades importantes derivadas de las transacciones financieras podrían servir para ayudas, para ayudas al, al desarrollo, sociales y financiar medidas contra el cambio climático. El pasado 14 de junio se aprobó la Comisión de Acción la creación de una asamblea interbarrios y municipios de Madrid que ya se ha puesto en marcha. La primera asamblea de esta comisión se celebrará el próximo viernes 24 a las 8 de la tarde en Sol. El objetivo de esta comisión es trabajar con la Comisión de Extensión y Municipios para traer una red de contactos. La Comisión de Acción de Sol eh, ayudará en la canalización y difusión de las acciones del nuevo grupo hasta que ésta tenga un mayor grado de coordinación autónoma. Las asambleas de esta comisión se celebrarán una vez al mes siendo la primera Como ya se ha indicado este viernes Intentábamos retomar esa conexión telefónica Que no ha sido posible Vamos con eh, Grecia Y la información que nos trae Antonio Giovetti. Cuando baja el sol Escuchábamos esa sintonía de cuando baja el sol, pero todavía no va a bajar nuestro sol, seguimos en nuestro tiempo informativo. Eh, buenas tardes, Antonio, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, estoy bien, gracias. Vamos a hablar de lo que está pasando en Grecia, porque Papa Andreu ha empezado ya a aplicar las reformas que le impone Bruselas y se enfrenta a una moción de confianza en el Congreso, si no me equivoco. Sí, sí. Hoy a la medianoche empieza la moción de confianza. Entonces... Entonces, el país aleno vive horas de incertidumbre y agonía tras la remodelación del gobierno del... ...viernes pasado, que fue a fin y al cabo un intercambio de carteras... pierde el supuesto ministerial, Tina Birbili, Luca Caccelli... ...y Dimitrios Druchas, titulares de Medio Ambiente, Trabajo... ...y Asuntos Exteriores, respectivamente. El ex exministro de Finanzas, Giorgios Papacostandino... ...deja su cargo a Evangelos Benicelos... ...que a la vez fue designado vicepresidente del gobierno... ...y pasa la cartera de Medio Ambiente... Eh, el domingo, Papandreou puso una notable énfasis patriótica en su discurso ante los diputados, afirmando la necesidad de las medidas de autoridad para salvar el país de la bancarrota y cargó contra la ineficiencia de la administración pública y sus despilfarros, prometiendo para el próximo otoño un referéndum que versará sobre una revisión constitucional en materia de organización del Estado, del sistema político y de la inmunidad de los parlamentarios. El voto de confianza es previsto para la medianoche de hoy y el PASOC se encontrará en solitario en dar un ...una segunda oportunidad a Papandreou... ...ya que todas las forma otras formaciones políticas... ...desde los conservadores de la democracia... ...hasta los comunistas del CQE... ...y los radicales del Sirisa... ...no están dispuestos a renovar el mandato... Ayer se celebró en la reunión del Eurogrupo en Bruselas y eh, el rescate de Grecia fue el primer tema en la agenda. El mensaje a Atenas fue muy, fue muy directo. O el gobierno heleno aprueba las medidas de ajuste o no le serán entregados los 12 millones de euros necesarios para dar oxígeno a la cerca del Estado. Los dirigentes europeos quieren que Grecia se someta a un programa económico y financiero serio, cuyos plazos deben ser respetados. Las declaraciones de Olieren, comisario de Asuntos Económicos, y del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, despej despejan todas las dudas al respecto. El primero criticó duramente los movimientos sociales de Atenas y Madrid, sosteniendo que hay socios que están cansados de pagar por las malas gestiones ocurridas en los países del sur de Europa. Y el segundo intentó facilitar a Grecia el acceso a nuevos fondos comunitarios siempre que se pruebe el bloque el plan de saneamiento. La votación sobre este asunto deberá realizarse antes del 30 de junio, fecha límite para asegurar la cobertura económica sin la cual Grecia sería obligada a anunciar la suspensión de pagos. Estas maniobras están siendo dificultadas por la intransigencia de Alemania. Angela Merkel sostiene que los bancos privados deberían hacerse cargo de rescate lénico. La posición inflexible de la canciller encuentra su razón de ser a raíz de la voluntad de los alemanes de no desembolsar dinero para salvar países ajenos y de su índice de popularidad que está en horas bajas. A Otros episodios de violencia política ocurrieron en el país heleno. El viernes pasado, en la isla de Mitilini, se celebraba el Festival de la austeridad greco turca al que asistió el nuevo viceministro de Medio Ambiente, Nikos Sifunakis. En este evento participaron también grupos de manifestantes que empezaron a gritar eslóganes de protesta contra el gobierno. El coche en el que, eh, que estaba Sifunakis atropelló a uno de los indignados que luego lo rodearon en el vehículo, insultando increpando al conductor y sobre todo al político. En síndagma Las manifestaciones tienen un respaldo cada vez mayor. Hoy la convocatoria es para las 7 horas de Grecia, 18 en España, y se rodará el Parlamento en vista del voto de confianza. Ya está un, un despliegue policial enorme entre las calles a día centro del Parlamento, Basilis y Sofía, y Rodo, Atiku, Sindang Sindangmai, Amalías. Los sublevados ya han hecho saber que la única palabra que eh, vale es las del pueblo que la apoyo a Papa Andrévia ha sido retirada hace tiempo. A última hora, la empresa eléctrica estatal DEI ha declarado una huelga de 48 horas y algunas partes ya del país heleno están sin suministro de electricidad. Otra última hora es que el Consejo de Estado ha establecido que el convenio entre... FMI, UE, Unión Europea y Gobierno Griego respetan los preceptos, los preceptos constitucionales y no tiene carácter internacional, desestimando entonces los recursos de inconstitucionalidad que habían presentado organizaciones sindicales y de otras entidades. Queda, por tanto, eh, ha pasado ese trámite de la. Eh, de la moción en el Constitucional eh, todas estas reformas que está proponiendo el gobierno heleno por imposición el en, eh, del Parlamento perdón, de, de, la comisión, de la Comisión Europea presidida por eh, Durado Barroso Muchísimas gracias Antonio gracias. hasta la próxima semana, para bueno hasta el jueves perdón, para que sepamos qué es lo que está pasando en Grecia Sí, el, el escándalos eh, perdona Gerardo, digo una opinión personal El escándalo es que, no, a pesar de las denuncias ciudadanas contra el tratado FMI-UE-Gobierno Griego que fue aprobado el año pasado, el Consejo de Estado ha declarado la constitucionalidad del tratado, o sea, ha declarado legal el despolio de Grecia. Y yo digo que, lamentablemente, como el artículo 90, apartado 5 de la Constitución, Elena, dice que hasta los miembros del los, el presidente, los vicepresidentes de, del Consejo de Estado son designados bajo elección del Consejo de Ministros, entonces tenemos una justicia totalmente sierva de estos poderes. Entonces, no podemos esperar nada de esto. Justicia serva de los poderes políticos, políticos... Eh... siervos de los poderes financieros mm. y seguimos ahora con eh, esta llamada que intentábamos hacer antes con la compañera Sara que ha estado participando en, en, en el, el paro de desalojos en la Cañada Real. Buenas tardes Sara, ¿nos escuchas ahora? Hola, buenas tardes. Ah, y perdónanos eh, los problemas técnicos que hemos podido tener para esa primera llamada que te hemos tenido pendiente, te escuchábamos aquí en el estudio pero desgraciadamente los oyentes no te podían escuchar desde su casa. Mm. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo ha sido...? Buenas tardes. El... Otra vez, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el, el desalojo en la cañada? Ayer fuisteis a pararlo. No un desalojo exactamente, sino un derribo, ¿no? Sí, efectivamente, un derribo. Pues ayer fue bien, bien. Eh, conseguimos paralizar el derribo de dos viviendas. Uh -huh. y, y bueno, explico un poquito, si queréis... Eh, para la gente que no sepa cuáles serán las leyes y todo porque la gente está viviendo allí y cosas así pues resulta que, que las familias van allá a vivir eh, nadie les dice que el suelo es ilegal entonces ocupan, empiezan a fabricar sus casas y, y pagan el IBI, pagan la luz, pagan el agua y en el momento que tienen la casa construida es cuando avisan el derribo. Uh -huh. Entonces eh, hasta, hasta que no ha acabado el proceso De hecho no se comienza el proceso de derribo Hasta el proceso claro, de instalación efectivamente. Eh, Cuando ellas se ponen a construir En vez de llegar y decirles oye eh, Si acabo de construir la casa va a ser derribada Esperan a que acaben de construirla Y cuando acaban de construirla Y están viviendo allí Es cuando van a derribarla Esto lo hacen también porque El derribo les cuesta a las familias eh, 30.000 euros ¿Cómo es esto ah. que, le, que le cuesta a la familia dinero, el derribo? ¿Se le cobra a ellos? Porque, claro, se le cobra toda la movilización de las grúas, las excavadoras, eh, los escombros, eh, el descombrado que nunca se quita, todo eso se les cobra. Y Entonces, aparte de quedarse sin casa, se quedan con una deuda de 30.000 euros. Voy a hacer un momento, un inciso para los que nos estén oyendo y no conozcan la situación de la Cañada Real. La Cañada Real Galeana, eh, que recorre toda la zona suroeste de la Comunidad... Perdón. Eh, sureste de la Comunidad de Madrid eh, es un, una antigua vereda es decir, un camino de ganado que se puede recorrer, que se puede transitar y que, sobre el que no se pueden establecer normas de urbanización. Aprovechando esta brecha legal que tiene La Cañada desde hace más de 30 años se vienen instalando personas ahí y de hecho eh, lo comentábamos ayer cuando hablábamos eh, tú y yo Sara, hay por así decirlo, diferentes eh, estratos dentro de la cañada. Hay una primera zona, que es la zona quizá más antigua de la cañada, donde las urbanizaciones llegan a tener pues incluso pavimentos eh, más o menos rudimentarios y casas bastante bien construidas. Y hay una parte de la cañada eh, pues, que va variando un poco esa construcción eh, según lo más reciente. Es decir, cada vez las zonas que se ocupan son las, las más precarias y en situaciones un poco peores. Donde estuvisteis ayer eh, no era la zona del gallinero, ¿verdad? No, no, esos no. Era, era el sector 5 de la cañada real. Uh -huh. eh, viven familias magredís, eh, trabajadoras, eh, con sus hijos escolarizados, no tienen ningún tipo de exclusión. Y quería añadir también, eh, hacer un apéndice a lo que tú acabas de decir, y es que este año ya no es cañada. O sea, en marzo de este año ha salido una ley Que, que dice que la cañada real ya no ya no es cañada. Por lo tanto, eh, no pueden llegar a, a derribar hasta que ayuntamientos y personas de, urban, de urbanismo queden y vean qué hacer, qué pueden hacer con todo eso, real, realojar a esas familias o, o, o alguna solución. no Entonces, ese proceso no se lleva. O sea, lo, eh, esa ley se la saltan y lo siguen... Lo siguen considerando cañada, saltándose esa ley, y van a derribar sin, sin corazón, ¿no? Entonces, y pues bueno, ayer conseguimos paralizar dos derribos... Vamos un, no vamos un momento a lo, que a lo que pasó ayer. Ayer, eh, ¿a qué horas eh, concentrasteis? ¿Cuánta gente del movimiento había allí? Eh, y, ¿Y cómo fue esa relación pues, con, con la policía, que estaba ya preparada, con, los, con con las grúas, con todo este tipo de, de dispositivo? ¿Cuántos bueno, erais? pues Éramos como unas 50 personas en la azotea y luego habría abajo como unas 100 personas. Uh -huh. eh, la, la mitad eran de vecinos de allí, de La Cañada. ¿Vecinos de La Cañada? ¿Y, y gente de y fuera ¿y que todo? había ido a apoyar? Sí, sí, efectivamente. Había eh, gente del Movimiento 15M y sobre todo estaban los que están trabajando muchísimo, que son Asociación Arquitectos Sin Fronteras y Aldea Social. Uh -huh. Entonces llegamos allí, nos encontramos, quedamos a las siete y media de casa, todas juntas, y nos fuimos para allá y ahí estaba el correspondiente cordón policial. Pero como estas asociaciones se saben también toda todo lo que es la cañada, vinieron en coches y conseguimos llegar a las casas por la parte de atrás, pasando por ventanas y, y al final conseguimos llegar. O sea, que Entonces, tuvo un había... componente de acción casi la intervención de ayer. Sí, porque las, eh, la, eh, este movimiento de resistir en las casas lo empezaron también las mujeres. Las mujeres madrevidas estaban con sus hijos en las casas dentro. Entonces eh, las chicas del movimiento, de estas asociaciones, estábamos con ellas para tranquilizarlas, para también si al final se produce el desalojo y entra la policía que que no haya tanta agresividad, porque si si hay hombres eh, es diferente, ¿no? Uh -huh. Y, y entonces los abogados y demás gente estaba fuera eh, dos de las casas una de las casas a, había una casa abajo y otra la casa arriba y era la casa de abajo la que tienen que derribar la que tenían el, la orden de derribo ¿qué pasa? que si la, de la, abajo, cae, la de arriba se cae evidentemente entonces gracias a eso los abogados eh, hicieron un trabajo excelente pudieron paralizarla gracias a eso y a que efectivamente lo que he comentado antes que que la ley de marzo dice que no se puede producir un derribo si los ayuntamientos y personas de, ur de urbanismo no se reúnen para ver qué hacen, ¿no? Sara, eh, sí. Sí. Por, por motivos de tiempo, quiero de quiero hacer un día un especial de La Cañada Real, creo que estás en contacto también, que has estado en El Gallinero recientemente, que es la parte más, más, más, misérrima de La Cañada Real, eh, en otro un programa me, me apetecería entrar en... en... En esto, con un poquito más de calma, sin el rigor del tiempo que nos exige el informativo. Eh, también hemos intentado contactar con Ana, que ha estado en los desalojos fallidos de hoy, o sea, en el intento de parar desalojos de hoy, que no se ha podido. Si nos puedes eh, decir brevemente qué es lo que ha pasado en estos desalojos, aún sabiendo que tú hoy no has podido estar, eh, pues, eh, pues por agradec por agradecértelo en nombre de todos, ya que no hemos podido contactar con la compañera que estuvo en ellos. ¿Qué sabemos? Vale. Ha, ha habido eh, tres hoy, intentos de des, tres intentos de parar desalojos sin éxito, ¿verdad? Sí, hoy han quedado, a las seis de la mañana estaba allí la gente ya. Ah, eh, un derribo se ha producido a las cinco de la mañana, o sea, cuando han llegado estaba ya la casa eh, destruida. Muchísima policía, porque ayer también la policía se fue, porque había más gente eh, eh, apoyando que, que gente de, del cordón. Entonces en el informe dijeron que... Una de las cosas por las que no derribaron fue por eso, entonces hoy han ido el doble. ¿Qué pasa? Que cuando han llegado ahí las compañeras, se han encontrado una casa derruida y dos y, y una que tenían la orden de derribar, entonces esa familia eh, ya lo sabía, ha dejado todas sus pertenencias en la casa vecina y resulta que aparte de, de, de derribar su casa, también han derribado la casa vecina. impresionante, sin, sin recibir el, el, la orden de derribo. ¿Qué pasa? Que la familia no se ha quedado sin casa, que encima se ha quedado sin pertenencia. Y por lo visto, lo que me contaba la compañera Ana, ha sido, ha sido bastante horrible, bastante dura la situación, más que nada porque también han dicho que a partir de ahora ya no van a decir eh, el, el día del derribo, ni los posibles días. A pesar, a llevar, a pesar de que esto si es ilegal. Dejar. no avisar de un derribo eh, van a empezar a hacerlo así para evitar este tipo de dispositivos eh, de resistencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, así ha sido Entonces ahora vamos a empezar acciones de movilización para que esto se sepa y mañana eh, quería añadir a las seis y media de la tarde hemos quedado en el metro de urbanizaciones porque a las siete y media va a empezar en el sector 3 que es donde han ocurrido los derribos de hoy va a empezar una asamblea y en ella se va a plantear entre gente del movimiento, de asociaciones y vecinos de la cañada eh, qué acciones hacer y qué tipo de soluciones podemos afrontar a, a esta situación. Pues Sara, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana, en Ágora Sol Radio. Eh, espero que el trabajo continúe, que vaya dando frutos y que en breve estéis aquí contándonos cómo habéis salvado otra casa en la cañada real. Esperemos que sea así. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Y hasta pronto. Hasta pronto, un saludo. Continuamos en nuestro tramo informativo en la persiana y vamos a hablar ahora de Italia, si no me equivoco, donde el ministro, el primer ministro Silvio Berlusconi, aumenta, ha aguantado hoy una moción de confianza en el Congreso. Silvio Berlusconi comparecerá hoy ante el Parlamento para pedir la confianza de éste y para sacar adelante sus nuevas medidas que incluyen un recorte de impuestos e incentivos para las empresas. El Gobierno ha solicitado una votación de confianza ante el Parlamento, cuyo apoyo es vital debido a, las últimos, a los últimos batacazos sufridos por el Ejecutivo tras el fracaso de los últimos referéndum que pedían, entre otras cosas, la privatización del agua, el blindaje judicial de Berlusconi y un aumento en su programa nuclear, que fuera que fue ampliamente reducido. En esta moción de censura el apoyo de la Liga Nord eh, es para Berlusconi crucial. Sin embargo, de palabras de su líder Urben, Humberto Bossi, el liderazgo de Berlusconi está en riesgo si no se escuchan las exigencias de la Liga. Cabe esperar pues que si Berlusconi desea salir adelante deberá aceptar todas las peticiones de la Liga. Y continuamos ahora hablando de Siria. Sí, porque el presidente sirio ha anunciado una amnistía general para los delitos cometidos durante las protestas, es decir, todos los que estuvieron relacionados con esas protestas que iniciaron en la primavera árabe en el país eh, sirio. Eh, Bachar al-Sadat ha anunciado hoy una amnistía general para todos estos delitos con fecha anterior al 20 de junio de 2011, al tiempo que han empezado las manifestaciones oficialistas en apoyo del régimen en distintas ciudades del país. La agencia oficial, oficial siria Sana ha informado de la decisión presi presi presidencial en una nota urgente y no ha ofrecido más detalles sobre la amnistía, la segunda decretada por el Assad desde el inicio de las protestas hace tres meses. El pasado 31 de mayo, Assad ya había decretado una amnistía general que incluía a pesos políticos y a los miembros de los hermanos musulmanes para aquellos reos que hubieran perpetrado delitos hasta ese día. En esa ocasión, el indulto consistía en el perdón de la mitad de la pena, siempre y cuando no hubiera una denuncia interpuesta por un individuo. Es decir, para todas las personas que tuvieran causas abiertas por el Estado. El anuncio de hoy coincide con multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades del país en apoyo al régimen de el Assad y su programa de reformas Las marchas tienen lugar en Damasco Alepo, Dera, Homs y Tartus en otras ciudades Indignados por el mundo no nos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 Tenemos conexión ya en directo con eh, uno de nuestros Indignados por el Mundo, en este caso no muy lejano o no tan lejano como otras veces. Estamos en Valencia, ¿verdad que sí María? Sí, estamos, volvemos a conectar con Valencia en nuestra sección de Indignados por el Mundo para hablar nuevamente con Pau, porque después de la manifestación de la protesta del pasado 19 de junio eh, contra el Pacto del Euro, pues en Valencia ya comenzaron, emprendieron la marcha hacia Madrid, hacia la Puerta del Sol, y nos está escuchando Pau. Buenas tardes Pau, ¿nos escuchas? Sí, os escucho, ¿qué tal? Muy bien, eh, perdónanos este caótico programa que tenemos hoy con todos los programas, todos los problemas informáticos habidos y por haber. Eh, y bueno, la verdad es que estamos impacientes por saber cuál es la última hora de esa acampada que ya está en marcha, si no me equivoco, esa acampada itinerante, esa asamblea itinerante. Sí, la eh, bueno, la marcha, uh -huh. marcha este como, mar, como, bueno, ya nos la han denominado... Estamos en este momento en la segunda parada, que es Picacen. Estamos en este momento en la asamblea, que habrán unas 200, unas 200, 200 y pico personas. Estamos encantados. Estamos recogiendo por todo el recibimiento que nos han hecho, eh, cómo eh, nos han cuidado la gente de aquí, que es una pasada, y de todas las propuestas que están saliendo de, de esta asamblea. Vamos de menos a más, sí. lo primero, lo más básico. ¿Cuántos kilómetros llevamos de marcha? Kilómetros, la verdad es que llevaremos unos 15 kilómetros, unos 20 kilómetros. 20, estamos ahora mismo unos 20 kilómetros de Valencia, la capital. Sí, yeah. unos 15, 20, sí. En un pueblecito de los de paella de verduras, ¿verdad? Exacto. Ah y entonces y de decís que el cariño de la gente os está llegando adentro. Sí, es increíble el apoyo que estamos teniendo, cómo nos están cuidando. Eh, la gente de aquí, um, ayer, por ejemplo, el apoyo de la gente... Eh, logístico de comida eh, que tuvimos eh, está colaborando todo el mundo con nosotros desde centros sociales autogestionados hasta ya ciudadanos anónimos eh, hasta los curas de los pueblos es todo quiero <ríe> decir desde el, todo el mundo vamos y la parte Estamos... la parte didáctica de la marcha cómo va ¿Cómo es...? Cómo es eh, me, ¿Me puedes repetir, por favor, el, el nombre del, del pueblo donde estáis? Picasen. Picasen. Picasen. Bueno, la parte, la parte didáctica de la marcha... ¿Cómo, la cómo, ¿cómo se apaña de... la gente con el asamblearismo? Eso es lo que me refiero. la parte didáctica de la marcha, realmente lo más interesante, porque al principio parece un poco... Es como... Quieren saber mucho, ¿no?, de lo que se ha estado haciendo en... Eh, en las acampadas, y, y es un poco explicativa, pero después empiezan a, a surgir pues todas las necesidades, todas las inquietudes que hay en los pueblos, toda la teoría también que se hace en los pueblos, sobre todo la teoría política que se hace en los pueblos, y toda la indignación ¿no? que, que que bueno que ocurre también en los pueblos. Eh, y se da pie a que creen sus propias asambleas. Por ejemplo, aquí en Picacent no hay asamblea, pero había en el pueblo de al lado, en Alcácer, que es donde nos acogen, y hoy se está hablando de crear una asamblea aquí en Alcácer, itinerante complicación. Y Pau, vamos a hablar un poco de los aspectos más prácticos. ¿Cómo vais de ánimos? ¿Cómo vais de cansancio? ¿Cómo lleváis el calor? Eh, nos habéis dicho que os está apoyando mucho la gente, pero bueno, ¿cómo, también como recibís el agua, la comida y todo eso. Eh, el, el calor, bueno, aquí en Valencia <ríe> está haciendo calor, eh, estamos saliendo muy temprano para, para no coger mucho calor y llegar a una hora, pues, eh, bastante razonable eh, para la salud a los pueblos, eh, y claro, el agua, la comida, eh, el alojamiento, todo lo estamos recibiendo eh, con un cariño y una ilusión, y, y la verdad es que emocionadísimos. creo que la, emo la emoción es palpable en todos es, es, es increíble la respuesta social ciudadana vamos por la carretera y la gente no no paran de pitarnos coches camiones eh, en señal de ánimo de apoyo cuántos eh, seréis más o menos y también nos interesa saber si aparte de los que ya habéis salido de Valencia vais eh, no sé recogiendo adeptos en los distintos pueblos bueno que por ahora han sido dos pero si tenéis por lo menos previsión de que pase eso Han sido dos, uh -huh. sí. Eh, esta mañana se han unido, creo que dos personas, uh -huh. eh, y esta noche, pero se han quedado a dormir. O sea, eh, no es tanto el igual ir recogiendo, sino el ir consolidando uh -huh. en los pueblos, ¿no? Eh, esta noche se ha quedado a dormir, de repente nos hemos levantado y había, había allí gente durmiendo con nosotros, ¿no? Uh -huh. Y esta noche van a dormir también gente, la guía de Picacén, donde dormimos, eh, y bueno y nos van a acompañar hasta el pueblo hasta la, nos van a acompañar hasta el pueblo siguiente también pau. Entonces, no sé la gente que se, se unirá mañana pau una cosita que, que te voy a comentar te vamos a fichar vamos vamos a ser vamos a ser nuestro enlace con la marcha este qué te parece Ahí en... Encantadísimo. Vas a, Hablar con vas a entrar dentro de la plantilla fija de la persiana. Eh, hoy has entrado en nuestra sección Indignados por el Mundo, que es ya una tradición de este programa, el ver cómo se sigue este movimiento de indignación en todo, en todo el orbe. Pero eh, que sepas que vas a entrar eh, a partir del jueves eh, ya en una sección nueva que se titulará Un país en la Asamblea. Es decir Vamos. que Eh, vamos, a, vamos a hacer conexiones con todas esas marchas desde todos los puntos y esperemos que tú seas uno de los que, en, si no todos los días, sí que pueda entrar regularmente para informarnos de qué es lo que se está viviendo y sobre todo cómo estáis de ánimos, cómo estáis de fuerzas y cómo estáis de apoyos. Muy bien, pues yo encantadísimo ¿Mm? pues estar con vosotros, sí Y nosotros encantadísimo, ya eres casi fijo, ya has estado dos veces, eres un miembro más de La Persiana Y desde aquí, pues agradecerte muchísimo el que te hayas desviado un momento, te hayas alejado de esa asamblea Y eh, para hablar con nosotros, y bueno, sin robarte más tiempo, te, te pedimos que vayas para allá Y así continuemos Sí, Pau, contamos contigo en los siguientes programas y os mandamos, como siempre, muchísima fuerza desde Madrid y muchísimo ánimo para seguir con todos los kilómetros que os quedan por delante. Un Oye, saludo. Muchas gracias y un abrazo a todos. Fuerza Valencia. Cuando baja el sol. Y ahora sí ha bajado el sol un poco más tarde, quizá como consecuencia del solsticio, y ya baja el sol... Y cuando baja el sol en La Persiana Hablamos con más calma de la actualidad Y tenemos hoy aquí a una parte Podríamos decir uno de los corazones de, de todo este movimiento Sin, sin querer arrogarle eh, como nada especial Pero está aquí sentado con toda la humildad Diciéndome que no con la cabeza Buenas tardes Paco Muy buenas tardes Es un placer tenerte aquí en La Persiana Hay que decir que... Estás ahora metido en 10.000 fregados, que tienen que ver todo con este clima de, de reivindicación colectiva, pero que llevas ya tiempo trabajando en ello. Pues sí, llevo desde hace casi cinco meses, he perdido la noción del tiempo, sobre todo este último mes, eh, para decirte que vino mi padre hace dos semanas, desde Torrevieja, quedamos en ir a recogerle a la estación de, de autobuses, Y me llamó mi hermano con mi padre. No había olvidado de ir a por él. O sea, estamos volviéndonos locos. Hay que decir que antes de estos cinco meses, que supongo que han sido de una cantidad y calidad del trabajo intensísima, eh, llevas ya unos eh, más años de experiencia en todo lo que viene siendo la reivindicación colectiva. Pues sí, yo llevo cooperando con asociaciones y ONGs, trabajando a pie de calle. Empecé hace... Eh, pues en el año 99 exactamente, en noviembre del año 99, me vinculé a Solidarios para el Desarrollo con dos programas que tenía, uno a pie de calle, con personas que viven en la calle, llevándoles, eh, la, con la excusa de llevarles café, con leche y unos bocadillos, mucha, mucha conversación. Yo he estado en Solidarios para el Desarrollo, re, re, reconozco, recono, <risa> recono, riendo las noches madrileñas pues, y sí. con café caliente y una sonrisa. Saliendo desde Cantarrana, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, pues ahí estuve varios años, eh, tanto en ese programa como en un programa que tiene Solidarios para el Desarrollo de Acompañamiento a personas que viven solas, personas mayores. Y estuve con, con un gran amigo hasta que se murió de un infarto y bueno, pues eh, en fin, aquello me provocó... Te has tenido que separar un poco, imagino, por... Eh, por eh... ...profilaxis emocional propia. Sí, bueno, mm, he seguido vinculado y de hecho tengo muy buenos amigos... ...y amigos íntimos en, en Solidarios y luego en, en, en la carrera... ...esta de, de, de trabajar eh, consciente por crear un mundo y una sociedad... ...justa y solidaria y apoyar en aquellos lugares donde realmente... ...están viviendo de una manera trágica las injusticias de un sistema... ...un sistema que realmente lo único que hace es empobrecer... a los más débiles y a enriquecer a los más eh, miserable y desgraciadamente ricos. Y, y bueno, pues he apoyado eso. He estado. he viajado a Perú en mis vacaciones, pues he estado trabajando con niños de la calle. He estado viajando con Asamblea de Cooperación por la Paz haciendo un curso de cooperación sobre el terreno en Senegal y viendo cómo trabajan de una manera efectiva y sostienen a la comunidad pues las mujeres que se organizan para sacar adelante eh, no solo la familia, sino la sociedad. El gran peso que tiene y ejercen las mujeres fuera de estos países occidentales nuestros, eh, posicionados económicamente, y que ahora mismo todo, todo ese bienestar sea tambaleado, porque si los mercados en un tiempo atacaron a aquellos países empobrecidos, ahora han decidido empobrecer directamente a los países que vivíamos en una abundancia ficticia, y que como hay una frase maravillosa que dice, hay en este mundo muchísimo para todos, pero muy poco para los que lo quieren todo. Y, y estamos viviendo de una de una manera dramática y real en este mundo occidental que nos considerábamos el ombligo del mundo estamos viendo cómo realmente eh, esa miseria nos ha alcanzado nos ha tocado y se está cebando con con nosotros vamos ahora eh... Permitidme un momento que abra un paréntesis para contaros la intrahistoria eh, porque Paco y yo eh, es la segunda vez que nos vemos cara a cara. La primera fue eh, pues, una noche, una tarde noche de viernes eh, del mes de febrero en los que yo, yo estaba convocado para ir a un, al círculo del silencio para la protesta eh, contra todas las medidas represivas que se aplican contra los inmigrantes Eh, y no fui capaz de encontrarlos en la puerta del sol donde se supone que habían quedado, y de repente me encuentro en un círculo de personas que están eh, haciendo un círculo y escuchándose unos a otros y hablan eh, libremente de sus problemas. Yo no lo sabía en aquel momento, pero de ahí salí como miembro o participante en ese grupo. Eh, Tan heterodoxo que era estado de malestar Donde nos conocimos aquella misma Aquella misma tarde Paco habló, yo hablé y hablamos cada uno De, de los puntos en los que eh, Teníamos este malestar, esta necesidad De cambio Han pasado unos meses Y de repente, eso era un chispeo Eran cuatro locos hablando En la Puerta del Sol Y de repente, eh, llegamos al 19 de junio Y tenemos pues En total en toda España Un millón de personas en la calle pues sí yo diría que sí pero vamos con absoluta seguridad digo que sí y, y cómo es esto cómo es eh, ser parte de ese chispeo de, de esas eh, pequeñas organizaciones pequeños grupos de activistas que van organizando pequeñas campañas de concienciación y cómo es cómo se siente uno al ver que de repente ese niño que no sabes si vamos a poder sacar de la incubadora o no se ha convertido en un monstruo gigante de 50 pies que empieza a darles miedo. Pues mira, fíjate, yo yo para ahora que ahora mismo que has dicho ese niño eh, estoy pensando en un niño que nació en el año 1978. En el año 1978 los españoles decidieron mmm, aprobar una constitución bajo unas condiciones extremas de preocupación y de miedo. La libertad, esto que llaman democracia, la democracia que tenemos nació en el año 78. Hubo cinco personas, creo que fueron cinco, los padres de la Constitución, que se reunieron en privado bajo unas cortes franquistas, en donde encima de las mesas, y esto que voy a decir eh, es una reflexión personal, pero que es una reflexión que quiero que la gente haga, encima de la mesa de negociación había unos señores que apostaban por salir de una dictadura franquista que había asesinado a cientos de miles de personas, incluso después de la Guerra Civil, con una represión brutal, bien, y que querían. ...establecer una democracia en este país, que quería que, que cogiéramos las libertades. Dentro de esa mesa estaban puestos, por parte de otros, unos sables y unas pistolas. Y en esa negociación, y bajo el intento y la esperanza de salir de una dictadura... ...se votó una constitución. Nació la democracia y se votó una constitución... ...pero se votó una constitución con mucho miedo en los corazones, con esperanza y con miedo... Y de hecho los sables, los sables, esos sables rugieron el 23 de febrero del año 81, salieron a la calle. Ese niño que nació hace 33 años, hoy es un adulto, ha crecido, ha crecido de una manera exponencial. Es un adulto que ha crecido con la conciencia de decir, yo decido, no quiero que papá y mamá decidan por mí, yo quiero decidir qué leyes me afectan, qué leyes me afectan, eso es lo que quiero decidir. Y quiero decidir las leyes que me afectan en mi vida, hoy y mañana, y pasado mañana, y las que afectan a mis hijos. Y es maravilloso, te, te, te puedo decir que, que yo llevo, estoy viviendo el mes más emocionado de toda mi vida, viendo cómo las personas han tomado, quieren tomar y están tomando las riendas y el destino de su presente y hacia, y hacia su futuro. Y hacia su futuro. Si, no busca, si, busc miedo. si buscáis en el YouTube Orejitas Podréis ver en cualquier en bastantes vídeos Podréis ver a Paco eh, Haciendo el activista en casi todo el mundo Podríe, pues, Podríais construir un vídeo En el que se ve a Paco en millones de situaciones Distintas, llamando a la rebelión Haciendo performance, eh, repartiendo Publicidad en el metro o en el tren eh, En la Puerta del Sol Recibiendo apoyos de señoras espontáneas En, en estos vagones ojo, ojo, ojo ahí, mira, te quiero decir una cosa Paco está, pero hay muchísimas personas Por supuesto, mira, por supuesto que, Quiero contarte, quiero contarte que hay una compañera en Málaga que hace cuatro meses, cuatro meses y medio, porque Estado del Malestar surgió desde la red Facebook y se extendió espor esporádicamente por toda España, en todas las ciudades, y en todas las plazas empezaron a salir eh, personas. Y tengo eh, en la memoria grabado, por ejemplo, a Sara Vázquez, una compañera que en Málaga salió sola a la calle con un cartelito de «Estoy indignada». Y salió un viernes y salió al siguiente, Y, y, y siguió saliendo con la esperanza de que muchas personas eh, se fueran juntando y, de hecho, después del segundo viernes fueron más y más y más y en Toledo. Y algo maravilloso que surgió en Estado de Malestar fue eh, el uso de la performance, el uso de eh, crear una imagen simbólica referente a la situación sociopolítico y económica tan dramática que estamos viviendo, porque es una situación inadmisible, insoportable y completamente aberrante. Añadiendo un poco también a una herencia que se ha visto después en el movimiento, que se ha creado después, eh, que sí que estaba en germen, en, en aquel estado de malestar.org, es... Eh, El, la asamblea como tal no era una asamblea propiamente dicha porque era simple, principalmente un, un foro en el sí, que uno expresaba sus motivos para estar indignado, para estar preocupado, para estar en contra de todo lo que estaba pasando. Pero eh, era un sitio donde se te escuchaba y se te apoyaba más o menos, se te se, se creaba un, una sincronía ¿no? que después hemos podido ver multiplicado al infinito en lo que son las asambleas de hoy en día, donde llegan a participar hasta dos y tres mil personas simultáneamente. Sí, sí, sí. Bueno, las, las imágenes de la Asamblea de Sevilla, yo creo que es por el lugar que han elegido, son espectaculares. No sé si habéis visto alguna, pero vamos, esta plaza que tienen. por la propia lógica de construcción de la plaza que es una, una plaza que va en pendiente han creado realmente un circo griego y ahí se escuchan todos de maravilla o sea, es, es infra, la infraestructura es muy buena, es decir, comparado con Sol donde ya cuando llegas a la, a la vigésima fila ya empiezas a, a perder un poco el hilo de lo que pasa ¿no? hombre, cuando tienes un, un, un espacio adecuado Que amplifica el sonido y que permite que, que unos y otros se escuchen... ...es maravilloso, pero te insisto, en estado de malestar hay muchísimas personas... ...en Madrid hay muchísimas personas, podría dar 40.000 nombres... Vamos, ha, ha habido un grupo nuclear de gente que ha estado trabajando desde hace cinco meses y que era maravilloso porque las performances surgían de una idea. Se colgaba en uno de estos tipe o no sé cómo, pues yo a nivel de... Sí, hacéis un post en el Facebook sí. y, y cada uno iba aportando, eh, discutiendo. A veces eran discusiones interminables y a veces eran mucho más productivas. Pero se iban sacando cosas, ¿no? No y además cuando eh, se fijaba la performan que se iba a hacer el viernes, todas las, cada uno se responsabilizaba de yo llevo esto, yo llevo aquello y todo estaba. Llegabas el viernes y la performan estaba ahí y y, y mezclamos performan y foro, performan y foro. y ha sido realmente una experiencia muy muy bonita y enriquecedora para dar carpetazo a Malestar y ponernos ya a hablar de lo que fue el 19J eh, vamos a decir que también otro de nuestros colaboradores Antonio Giovetti, eh, yo tuve la ocasión de conocerlo durante, durante una reunión del Estado de Malestar sí, sí. Eh, eh, ahí estamos, aquí estamos unos cuantos que ya estábamos en Estado de Malestar y bueno eh, seguramente muchos de vosotros, orejitas, seáis ateos otros seráis adoradores de Ra pero en todo caso <risa> Dios o no, algo los crea y ellos se juntan. Solo digo eso. Sí, porque rec recordemos que, que el movimiento 15 m al final es como un aglutinado de todos esos movimientos como solidaridad o malestar que finalmente confluyeron en la puerta del sol y comenzó aquello. Vamos a abrir ya en canal lo que pasó el, el domingo pasado, María, eh, las grandes concentraciones del pasado domingo. Vamos a abrirlo en un tiempo más de tertulia, a la que se va a incorporar, pues probablemente el colaborador más joven que hemos tenido en el programa, o no, hemos tenido ya eh, gente de tu edad. Albert. No, no, pero es el más joven, diecisiete es es el el jo añitos. Es el más joven. Yo, tenía, yo creo que tenía 17 alguno de los del otro día, ¿o no? No, tenían 18 y en 19. En todo años. caso, damos la bienvenida aquí en, en La Persiana, en Ágorasol, Sol, a Alberto, que se sienta al lado sí. de, de Paco. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Eh, tú también estás indignado, supongo. Pues, hombre, pues sí. La verdad es que yo, desde que desde que desperto un poco de la adolescencia, yo estoy bastante indignado. Yo, a, aparte de... Ah, te ha faltado decirte que no tengo 17 años recién cumplidos, tengo ya casi 18, eso es algo importante decir, sí porque a esta edad un medio año es mucho. ¿eh? No, parece hay que decir que es un indignado al que no le afectaba aquel debate de a quién vas a votar, o vas a votar en blanco, vas no, a votar realmente blanco, a a, No, realmente a mí no, y de hecho yo aparte de esto, estoy metido en juventudes comunistas, uh -huh. todavía en el periodo de militancia llevo poco tiempo, y sí que me fastidio bastante decir, no, no puedo votar, pero el problema de votar o no votar... Es que no tiene nada que ver, Yo, para mí la democracia no se hace votando una vez cada cuatro años, para mí eso pues, se tiene que hacer a nivel de calle, a nivel de calle de mostrar tu indignación que es lo que se está haciendo ahora. Ahora es cuando se está haciendo democracia. Dime, Paco, ¿cómo te quedas? 17 años y ya está aquí al pie del cañón. Pues, eh, pues realmente importante, ¿no? Este no Porque... había nacido en el 78, ¿eh? No. Bueno. <risa> no. <risa> yo, yo, yo quiero añadir una cosa a lo que él ha dicho, ¿no? Y es que eh, cualquier persona que pretenda tener una, una vida sexual satisfactoria y plena no considera que la tiene como tal cuando he echa un polvo cada cuatro años. Eh, la actividad política La actividad, es decir Somos ciudadanos políticos 24 horas al día 365 días al año La soberanía nacional reside en el pueblo Así que el pueblo es soberano 24 horas al día 365 días al año La soberanía del pueblo No radica en las Cortes A, a, a las Cortes se les delega la función De trabajar al servicio del pueblo Cuando las Cortes ...las Cortes, se ponen al servicio... ...de los mercados financieros... ...de la marca, de la banca... ...y de todos estos sinvergüenzas del Club Bilderberg... ...que es la organización criminal y asesina... ...más peligrosa que existe a nivel planetario... ...y que ejercen la soberanía mundial... Eh, ...tenemos razones de sobra... ...de tomar el relevo... ...de Stefan Hessel... ...y rebelarnos... ...producir una rebelión... ...pacífica y ciudadana... ...la insurrección pacífica y ciudadana... contra los tiranos contra los tiranos que nos gobiernan es un derecho legítimo de la declaración universal de los derechos humanos es lo que se llama y lo que hemos repetido aquí en agorasol muchas veces eh, un movimiento de desobediencia civil es decir cuando colisionan eh, la legalidad y la justicia se prima la justicia sobre la legalidad es esto por esto todas estas acciones que se hacen son ilegales pero en pos de una justicia moral o política que atañe a todos los participantes incluso más allá de esos participantes de las protestas. Pero vamos eh, a retomar este domingo 19 de junio, donde empiezan las marchas, eh, se empiezan a hacer a nivel local. En Madrid hay eh, unas seis arterias, si no me equivoco, que iban recorriendo la ciudad desde sus eh, diferentes puntos cardinales hasta llegar al Congreso de los Diputados, bueno, o lo más cerca que se pudo, que es la, la glorieta de Neptuno, ¿Estuvisteis ahí el domingo? Pues sí, yo la verdad es que estuve en la manifestación, yo yo fui desde Getafe, salí desde Getafe a las 10 de la mañana ¿Y y la, la verdad ¿a qué hora llegasteis a Neptuno? Pues llegamos, a Atocha llegamos pronto, llegamos como a la una, una y pico y luego estuvimos de Atocha a Neptuno, pues llegamos sobre las dos O sea, según lo previsto Sí, pero si te apuras un poco Con un día mal de mal tráfico Llegáis más tarde, ¿eh? En coche Sí, sí <risa> María, perdón sí. No, ¿Y cuánta gente salisteis más o menos desde Getafe? Pues, hombre Teniendo en cuenta que al día anterior Eran fiestas de Getafe Que eso también influye La verdad es que fue bastante Fue bastante La calle Mad la calle Madrid Para que nos hagamos una idea eh, una, una gran vía en Cutre Con pues, su cibelina incluida Sí, sí, con su cibelina incluida Esculpida en yeso Pues la verdad es que se se llenó, se llenó y la verdad es que a las 10 estamos todos puntuales, me comentaba un un amigo mío ...que decía yo acabo de empalmar... ...y el tío aguantó la marcha... ...estuvo allí, luego acudió a la Asamblea a las 8... ...y bueno, creo que se tirado, creo que aún sigue durmiendo. <risa> ¿Y tú Paco, de, qué arteria cogiste en la marcha? Yo salí con los compañeros de Democracia Real ya... ...desde el templo de Devot... Uh -huh. eh, ...un enlace de Democracia Real ya... ...que ha estado en con, pleno contacto... ...con la Coordinadora de Pueblos de Trabajadores y Barrios... ...que era la que ha convocado ¿Sí? la marcha en Madrid... Eh, nos recomendaron que apoyáramos eh, la, la columna que venía de, que salía del templo de devot eh, que salían todos los pueblos de la sierra norte y tal desde, desde allí y allí que me fui con, con los compañeros y fue realmente emocionante cuando llegamos a la puerta de toledo y nos encontramos que venía subía de la calle de toledo otra columna ...y cuando llegamos a la plaza de Atocha... ...bueno, ya, eh, un, un compañero de Democracia Real ya... ...que se había quedado un poquito dormido... ...y es del barrio de Vallecas... Eh, eh, eh, ...se unió a la columna que bajaba de, de Vallecas... ...y hablando me dice... ...mira, la avenida de la, de la Albufera... ...está impresionante, está petada por completo... ¿no? ...y cuando llegamos a, a, a Atocha y confluimos... ...pues era realmente impresionante, impresionante... ...estamos barajando eh, cifras de en torno a 200.000... En Madrid, en Madrid. Ya sé que los medios de comunicación... Sí, en la cifra la... oficial son de 50.000 asistentes... Eh... Bueno, más o menos es, la, es el mismo dato que se daba en su día del movimiento 15M. Eh, si podéis ver o tenéis ocasión, orejitas, en algún momento de escuchar, lo, o sea, de ver algún vídeo del YouTube eh, que compare en perspectiva aérea el 15M con el 19J, eh, podréis ver que, que, que la diferencia, la, la diferencia es, es por lo menos significativa. Creo que también fue bastante espectacular el encuentro de las arterias que venían desde los barrios de... Creo que, fue, que, que era Chueca, Chamberí y Colón, que se reunieron todos en Colón y eran como unas 30.000 personas de esos barrios del norte y también es, era bastante en, impresionante. Esos encuentros, vamos, debía ser de mmm, prácticamente como si fuese un cuadro histórico, ¿no? Un, un, un abrazo de dos tropas, una sí. cosa una cosa así, pero pacífica. Yo lo que quiero preguntar, y es una pregunta que lanzo a, absolutamente a todas las personas que nos están escuchando y, y, desde luego, a todas las personas que viven en este país, y es... ¿Cuántas veces necesitas que te mienta alguien para que de una manera definitiva sepas que no tiene la más mínima credibilidad? Y ahora quiero dar dos datos. Dos datos. El periódico la Razón, la Razón, ayer en la fotografía que publicó de la manifestación, es tan inteligente que empieza a borrar manifestantes por Photoshop de la, de la manifestación. Y además es súper evidente. Sí, y y bueno. Se deja nombres con cabeza O se sí. deja nombres sin cabeza sí. más, eh. más tarde hablaremos sobre eso en nuestra sí, revolución binaria sí. Sí. Sí. La herramienta es? clonar Que a veces se atasca un poco Y de repente te sale un manifestante con media cabeza A mí me recuerda al, al momento a una, una cosa que pasó, no tiene nada que ver Pero eh, fue un fuera de juego del Barça Que en el, el diario AS publicó Y en donde se quitaba el defensa que, le, que, era, que inhabilitaba el fuera de juego Luego dijeron que había sido Un, un error, que era todo por Descomponer la jugada, lo que sea Pero bueno, el caso es que ya le habían puesto una foto en la que se demuestra, ¿no? ¿Hasta qué punto te puedes fiar de un medio que te borra gente con fotos? Mira, eh, el, el sentido común nos dice a todos que hay una premeditación, una premeditación de actos ...con una intención clara de desinformar y de mentir. Y cuando alguien esto lo hace no una vez, sino tres, sino cinco... Yo, yo pregunto, ¿cuántas veces necesitas que alguien te mienta... ...para que de una manera definitiva no tenga la más mínima credibilidad para ti? Y lo digo a a, se lo lanzo a toda la población para que reflexionen... ...sobre los medios de comunicación que están amplificando... ...las voces de esta clase política que ha perdido absolutamente la credibilidad ciudadana... más de, bueno en torno al 70 por ciento según encuestas del CIS de la población considera que ningún partido político le representa y esto es algo muy serio muy serio cuando di, cuando estamos diciendo que no nos representan que no nos representan es que realmente ah. absolutamente toda la credibilidad esto esto no es un intento de sabotaje por parte del <risa> gobierno es es un locutor torpe intentando ajustarle el volumen del micrófono de los auriculares a uno de los contertulios perdonadme todos, tanto en casa como aquí por ese pitido que os ha robado un 2% de, de audición seguramente no, disculpadme <risa> perdona Paco eh, me he perdido, perdido lo siento, sí eh, Uh, no te separes el, el, los cascos Perdona, Alberto vale, vale, oye, esto es culpa mía, lo siento mucho no, no, no es culpa tuya, es culpa mía en todo caso Esto, esto de la culpabilidad, dejar lo que es para las iglesias ¿Vale? Eh, son simples fallos y Bueno, estamos, entonces, estamos hablando de todas formas de responsabilidad En este caso hablábamos de la responsabilidad Que tienen los gobiernos eh, en, en concreto De la zona euro En esta pérdida de soberanía que supone el pacto del euro eh, ¿Vosotros creéis que la protesta Del 19J Eh, ¿Era euroscéptica o solamente estaba criticando la forma en la que el euro gestiona sus políticas financieras? Vamos a ver. ¿Qué información tiene la población de este país para poder tomar una decisión responsable sobre la postura del euro? No nos la han dado. Ni los políticos han informado... absolutamente nada acerca de qué significa el euro para la vida de los ciudadanos ni los medios de comunicación. Al contrario, han cerrado filas en torno a una mentira lapidaria y es que necesitamos los recortes del euro para salir de la crisis. Es la consigna, la consigna política del PP, del PSOE y de prácticamente la totalidad de los medios de comunicación que no hacen sino desinformar. Porque no han informado. No han informado de lo que significa del desastre para la vida social, para la vida de los ciudadanos, que significa aceptar, aceptar estas políticas. Quiero hacer una reflexión, una reflexión importante, para que tengamos en cuenta con qué clase de sinvergüenzas eh, nos estamos viendo. Quiero dar tres palabras. Tres palabras. Eh, alta traición, alta traición del Estado hacia los ciudadanos, porque, primero, están consintiendo el saqueo, el saqueo. de los recursos públicos de todos los ciudadanos ocasionando un genocidio social dado ese saqueo mira eh, yo tengo una metáfora imagínate un barco con una con un pasaje con un pasaje vale vamos a imaginarnos un barco con un pasaje y ese barco tiene una tripulación con un capitán a bordo y un día eh, hay unos tiburones por allí muy majos Que tienen la simpatía, consiguen la simpatía del capitán del barco y deciden arrojar por la borda uno por uno a todos los pasajeros para alimentar a los tiburones. Sospecho que en tu metáfora el capitán no se tira también a los tiburones. No, no, que va, que va, que va, que va, qué va, para nada. Llévanos. Tiran a todo el pasaje, los tiburones se alimentan de puta madre, engordan de maravilla, engordan de maravilla y ahí siguen ellos. Eh, el capitán del barco sabemos que tiene el mejor camarote. Camarote. Uh -huh. Y habíamos dicho entonces, eh, perdona que recapitule, habíamos dicho en primer lugar: alta traición del Estado, alta traición genocidio, del Estado. Social, genocidio social. ¿Y cuál es tu tercer punto clave? Saqueo, saqueo de todos los recursos públicos de los ciudadanos. Nos están saqueando los bolsillos. Hay algo que quiero explicar en torno, si tengo dos minutos o un minuto o no sé. Te voy a dar de momento un minuto. Me, me vas a dar un minuto. Bien, estamos en el, el, el artículo 104 de, de Maastricht. Eh, permitió permite, o impidió, impidió que los gobiernos, que los gobiernos con su soberanía nacional puedan pedir dinero prestado a los bancos nacionales o al Banco Central Europeo que simboliza a los bancos nacionales de capital público y obliga a los gobiernos a pedir dinero a la banca privada a la banca privada, al tipo de interés que la banca privada estipula Tradicionalmente, los bancos privados podían pedir a este, a este Banco Central Europeo eh, dinero, deuda, créditos al 0 o al 1% de interés, pero los Estados no pueden hacerlo. Podríamos pedir dinero, dinero eh, público a nuestros bancos centrales, al Banco de España, pero nos lo han impedido hacer. Nos, los estados han aceptado este juego, este falso juego entonces, eh, vas, para que se entienda muy claramente eh, el estado quedaría en la situación que tiene el ciudadano, tiene que pedir un crédito, tiene que demostrar que puede pagarlo eh, por irónico que sea, y tiene que suplicarle al banco que le conceda una hipoteca y tratar de negociar Eh, siempre con la dificultad que eso tiene negociar con un banco pero físico... solo que a nivel estatal y con miles de millones de, per de, de de euros que pertenecen a ese estado por tanto a esos ciudadanos efectivamente bueno aquí lo que ha pasado es muy sencillo Eh, los bancos se han jugado en el... Esto ya lo sabemos todos, todos los que estamos eh, informados adecuadamente. Los bancos privados y los fondos de inversión que manejan estos bancos privados eh, han generado una burbuja especulativa financiera donde todos los depósitos de los ciudadanos, tanto depósitos a nivel de depósitos bancarios como depósitos en fondos de inversión, un día todos los directores de los bancos se fueron al casino y se lo jugaron. Lo perdieron todo. Los bancos, los bancos están completamente quebrados y en la más absoluta ruina. Y esta, esta terrible verdad parece ser que da mucho pánico, pero se debería de haberles permitido que quebraran directamente, directamente, porque están quebrados. Lo que han hecho es coger los recursos de todos los ciudadanos, que pagamos con nuestros impuestos, inyectárselo a los bancos, para que a su vez los, los bancos nos los devuelvan prestado al 7, al 11, al 12, a lo que les salga la gana de interés, y sin la posibilidad de poder pedir prestado a lo, a, al Banco de España. A, al banco que tenemos y, y con un pacto, con un pacto del euro que se ha empeñado, se ha empeñado en una tesis que es falsa y es que el déficit público no su, puede superar el 3%. No puede superar el 3%. Esto es una premisa falsa, cualquier economista, economista al servicio de hacer que los pobres sean menos pobres la va a desmentir, porque hay otros economistas los del Fondo Monetario Internacional, los del Banco Mundial, que están al servicio de hacer que los ricos sean más ricos. Estas son palabras de José Luis San Pedro, que cataloga a los, a los economistas en dos tipos. Unos, sin vergüenzas. Otros, tienen un carácter ético y humano. No, y, en general, eh, si se aplican un poco las medidas neoliberales o llamadas neoliberales, Eh, desde... Medidas fascistas. Se llama fascista. No, no, lo sé, lo sé. Pero quiero matizar una cosa, sí. que es decir, es muy poco liberal, muy poco en la, en la filosofía económica del liberalismo. Está muy poco en sintonía con eso. El rescatar un banco, por ejemplo. El emplear. todos esos recursos públicos en rescatar a una institución privada. Si se supone que el liberalismo se basa en la competencia entre iguales, eh, se está creando en primer lugar una desigualdad y en segundo lugar se está desprimando la competencia, porque eh, invertir en, en activos tóxicos uh -huh. eh, se está permitiendo desde el Estado. Sí, sí, directamente, directamente. Paco, voy a cerrar con Alberto, que lo tenemos aquí, que luego nos va a hablar de poesía. No, es, es un placer tenerte aquí, es como para sacarte más jugo y para que nos vengas otro día. Bueno, a... no me quieras sacar tanto jugo, que los bancos ya lo hacen. No, no, no, pero nosotros, nosotros te vamos a sacar claro, de, de, de un con juego contributivo que no te va a robar a ti esencia vital, te lo garantizo. No, no para nada, me la y da. Va, voy a preguntarle a Alberto, porque Alberto se va directo a, a la campada del Congreso, ¿verdad? Sí, sí, yo ahora, ahora después intentaré cenar malamente y me iré directamente al Congreso. De hecho, me traería... Cena bien bueno. que estás en edad de crecer todavía, te lo digo. <risa> sí, bueno, sí, de crecer todavía un poquito. Y, no sé, ahora cenaré un poco y me iré al Congreso de los Diputados a echarles una mano, que me he quedado aquí porque... Quería tener un huequecillo de programa y tal Y para ver un poco cómo era la radio Y ya estás liado aquí horas y horas Sí, un poco bueno, eh, Así empezó, ¿eh? yo, yo pasaba por la calle y de repente acabé, acabé liado en todo esto Pero con todo el placer, sí. la verdad Y dime una cosa, vas a dormir ahí Y mañana a las 8 de la mañana recibís a diputados e imputados, ¿verdad? Eh, sí, a las 8 de la mañana, bueno, eso de dormir es como un poco una falacia Todos los que nos hemos quedado a dormir el sol Yo me quedé la primera semana, toda la semana estuve ahí dentro ...luego tuve que dejarlo totalmente porque tuve la selectividad... ...y realmente eso de decir vamos a dormir en sol es... ...vamos a trasnochar en sol porque no se puede dormir... ...las luces te, te lo impiden totalmente... ...y aparte tienes como demasiadas ganas como para derrochar el tiempo durmiendo... Está rodeado de gente súper interesante a la que te apetece conocer... ...y con sí. la que te apetece cambiar sí. puntos de vista supongo... Sí sí. ...y dime una cosa, mañana si no me equivoco te dan la nota de selectividad ¿no? ...sí, mañana me da la nota de selectividad... ...de hecho voy a llegar un poco por decirlo un poco guarro a clase... Porque voy a ir directamente del Congreso de los Diputados Lo sabrá peores que tú, hombre Que hasta ahora no hueles mal Y hay gente seguro que mañana va a oler peor ¿qué te digo? No, pero no, ver, me refiero por el, por el cansancio y tal Tengo que estar a las 12 creo en mi instituto Para recoger las notas de selectividad Y de paso despedir a los profesores Pues yo me imagino que las pintas en las que me plantaré en el, co en el colegio Serán pintorescas Y dime una cosa, ¿eh? ¿qué opción has escogido? Pues escogí letras, escogí letras y espero espero entrar en historia, en la Complutense Y bueno, me gustaría dedicarme la enseñanza, la verdad pues Pero aún no he cerrado ninguna posibilidad eh, Para cerrar una cosa, Paco, eh, te puedo preguntar tu edad, sería descortés No, no, para nada, 47 años 47 años tiene Paco, 17 tiene Alberto Y han estado aquí compartiendo eh, esos 30 años de diferencia Paco me está haciendo señas enérgicas Adelante, dinos. Mira, eh, tenemos que hacer una labor pedagógica todos, importante, a pie de calle, a pie de nuestros vecinos, hablar con nuestros vecinos, hablar con nuestros amigos, contarles realmente qué es el pacto del euro. Para eso podemos informarnos y buscar información. Por ejemplo, hay una organización muy seria que se llama ATAC. que tiene su página web, que tiene información muy seria acerca de lo que significa la, el pacto del euro para todos nosotros. Tenemos que informarnos y ser todos maestros, porque todos tenemos que ejercer una labor pedagógica con aquellos que están desinformados a pie de calle con nuestros vecinos. Cuando vas en el metro, cuando vas en el autobús, cuando estás en la sala de espera del hospital, cuando estás esperando a que te saquen las muelas. En, en, en, en, en todo momento de nuestra vida tenemos que ser activistas comprometidos con una sociedad. que sabemos que la vamos a conseguir, este... sabemos que estamos ahí y vamos a trabajar para ello, porque esto además no es a nivel de España, es a nivel mundial. Estamos asistiendo a la gestación de la primera gran revolución popular y mundial contra la tiranía... de los mercados financieros, de los bancos y de unos políticos que han inclinado las rodillas al servicio de ellos. Tenemos que hacer una gran labor pedagógica. Vamos con esa labor pedagógica y eh, recordamos ese flujo de comunicación en dos etapas que se estudia en teoría de la comunicación y que viene a decir que uno básicamente recibe esa información de los eh, de los medios, eh, vamos a ponerlo en general, es decir, los medios son tanto leer a Kierkegaard como eh, leer el 20 minutos y entre todo ese abanico uno coge esa información que viene del macro y después lo entiende lo extiende hacia sus amigos, hacia sus redes eh, sociales, vía internet o vía presencial. Y bueno, eh, pues recogemos ese testigo que nos lanza, lanza Paco, hacer activismo, orejitas, eh, igual que os comemos la cabeza todas las tardes eh, aquí en Ágora Sol, vosotros comerle la cabeza a la gente porque queremos quitarles la venda de los ojos. Y despediros a vosotros. María, ¿quieres decir algo? Sí, quería despedirlos, quería darles las gracias a los dos, a Paco y a Alberto. Eh, bueno, Paco se nos despide y Alberto se nos queda sentado en la mesa porque enseguida vamos a abrir nuestra sección poética. La persiana Bueno, y Alberto, después de haber estado aquí en nuestra tertulia hablando sobre el 19J y más cosas, eh, se ha quedado sentado con nosotros para... ¿Por qué? Porque vienes a hablarnos de poesía, ¿verdad? Pues, pues sí, a, a mí me gustaría... Ahora, que a mí me gustaría un poco... Eh, yo, aparte de estudiante, me gusta la poesía. Escribo poemas y tal. Y siempre es una cosa que me ha gustado. Yo lo que opino es que en esta sociedad la poesía es despreciada totalmente. No tiene un hueco, pero... Y eso es muy triste... De... eso es muy triste darse cuenta, tú entras en una librería y tú preguntas la sección poética pensando bueno, pues me voy a encontrar con algún poeta moderno que los hay, y a encontrarme algún libro nuevo de poesía y no, te dicen una esquina al fondo a la derecha al lado de, de formas para cocinar un tomate que ocupa una estantería entera y sin embargo la poesía tiene un tiene tres libros en una, en una biblioteca enorme y o sea, es totalmente despreciada y eso no debemos pararnos a pensar un poco por qué es despreciada para mí la poesía es un sentimiento que se ha plasmado en que se ha plasmado se ha congelado en un papel entonces ese sentimiento cuando tú lo lees lo puedes revivir y puedes y puede ese fuego ese sentimiento que tarde o temprano desaparece queda congelado en el, en el poema y siempre dispuesto a que tú lo vuelvas a, a revivir durante unos momentos la poesía es básicamente es sentimiento y en este en en este neoliberalismo del siglo XXI en el que he despertado la niñez, pues yo me doy cuenta de que el sentimiento es totalmente despreciado y lo único que lo único que sirve de la poesía es como palabras de, de utópicos que hablan del campo, que hablan de del amor, pero la poesía no es eso, la poesía es como bien decía, como bien decía Gabriel Cela es un arma cargada de futuro. Eh, si me permitéis un momento, voy a introducir en este espacio poético, eh, al otro lado del teléfono tenemos a, a otro periodista, a otro compañero que habéis podido escuchar alguna vez en La Persiana y que también coincide, que es poeta. Ramón Ruiz, buenas tardes. Eh, buenas tardes, Gerardo y amigos de La Ventana. ¿Cuántas veces hemos compartido esa frase de Celaya, esa poesía como arma cargada de futuro? Efectivamente, la verdad es que Celaya en concreto, a mí... Es... Mi persona ha marcado mucho porque fue el, el primer poeta que empecé a leer y que me hizo de verdad sentir pasión por, por la palabra y, y por esa, esa capacidad de, de transformar, sino de emocionar. Oía, escuchaba ahora mismo al, al otro, Alberto. otro... Alberto. Y es cierto, o sea esa, esa emoción, ese sentimiento es básico en poesía, pero también lo es esa capacidad transformadora. Y esa capacidad transformadora a través de la belleza y de... la capacidad que puede llegar a tener la palabra de movimiento, aunque, como veréis, en mi propia voz me cuesta porque estoy ahora mismo no, no muy bien de salud, mi, mi voz no, no puede emitir toda la emoción que me gustaría, pero, no obstante, sí que considero que el, esa poesía, y Gabriel Zelaya es un gran exponente de esa unión, por un lado es capaz de marcar un sentimiento y, y, de, y de exponer, con la mayor profundidad que tiene que se puede tener a cabo con las palabras ese sentimiento pero al mismo tiempo también esa capacidad de transformación individual y y también y, y social. Sí, Ramón, ¿qué tal? Te habla María. Eh, bueno, antes de, de, de comenzar con esta sección de poesía, nos contaba nuestro compañero Alberto que nos va a leer unos poemillas por aquí. Que bueno, y también es algo que hemos comentado mucho aquí en Agora Sol que la cultura eh, con esto del 15m se ha hecho un sitio en la calle, ha vuelto a la calle. Y Alberto nos decía que se podía leer poesía en las pancartas, en las paredes. Eh, no sé cómo cómo interpretas tú esto, el rena una, en cierta manera el renacer de la cultura, ¿no? Con el 15m. Yo creo que efectivamente o sea, hay, hay como una potenciación. O sea, ha habido como una fuerza que estaba por ahí gravitando y que de, de repente ha tomado forma. Y, y también en, en el plano cultural. Yo hace poco estaba releyendo un poco eh, pide la Paz y la Palabra, de gas de Otero, y, y, y, es, y veía un, un, un sentimiento muy similar a lo que está pasando ahora. Es decir, era un tipo que estaba encerrado en su caverna ...y yo creo que en general la cultura y personalmente yo también escribo poesía... ...y mi poesía estaba encerrada en mi caverna y, y es cierto que había una, intenta, una intención de profundizar... ...en mis propios sentimientos, pero un poco de espaldas a la realidad, ¿no? A la realidad me refiero en cuanto a, al, al mundo social, al otro, a, estaba todo muy encerrado... ...muy encerrado hacia, hacia tu propio sabismo. y de repente yo creo que todo este movimiento... ha también trastocado ese punto de vista... ...tanto en el plano creativo de la propia confesión de la poesía... ...hasta hasta lo que decís, o sea, que, que salga a la calle... ...y que, y que esté en boca en boca, o sea, no sé, me parece que... ...ha sido un despertar totalmente y esperemos que vaya más... ...que, que sea también una recuperación, porque es verdad que la poesía... ...hoy en día parece que está muy denigrada, no... Es, ...es algo que bueno, sí, de cuatro nostálgicos que de vez en cuando... ...se ponen ahí a recitar, pero parece que está desconectada de la sociedad... bueno En toda esta revisión de los conceptos y de las cosas, o sea, a lo mejor hay que prestarle más atención a la poesía y un poquito menos a la televisión, por ejemplo, o, o a otro, otro tipo de, no sé, de de formas de comunicación un poquito más desgastadas y con, con un contenido bastante viciado. Eh, Alberto, imagino que suscribes punto por punto lo que estamos escuchando que dice Ramón. Pues sí, yo, yo, la, yo la verdad es que... Pues ya te digo, yo cuando yo participé la primera semana en el movimiento 15M desde la, desde, la primera, desde el domingo hasta el domingo no me despegué de sol y yo lo que vi es que la gente realmente despertaba hay una frase que caracteriza a este movimiento es la revolución estaba en nuestros corazones y ahora vuela libre por las calles y es verdad, o sea la poesía no, no había muerto la oratoria no había muerto, simplemente estaba encerrada, el capitalismo salvaje la había condenado a la había condenado a la clausura, a callarse la boca y de pronto la gente podía ser, ser podía ser personas. Una cosa que ahora nos parece irónica, pero que realmente este, este sistema no, no nos dejaba. Y durante una semana en Sol o durante tres semanas pudimos realmente en Sol ser personas. Y una de las cosas que tenemos las personas es que sentimos y como tal escribimos poesía. Y de pronto Sol se convirtió en un libro. La gente llegaba y colga, y dejaba sus mensajes, sus frases o incluso sus poemas que me a mí me gustaría Saber cuáles eran y recuperarlos. Y era una cosa que realmente te hacía casi llorar. No sé, o sea, era, era eso. De pronto podíamos ser personas. Eh, bueno, ¿qué os parece si empezamos... Eh, Me escucháis los dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué os parece si vamos ahora con... Eh, con la poesía en sí misma, una vale. vez hecha esta introducción. Eh, vamos a empezar en el estudio, Alberto. Sí. Eh, tu voz no está tomada por la enfermedad como la de Ramón. Vale. ¿Con qué vas a empezar? ¿Vas a empezar con algo pues, tuyo o no, ajeno? Me gustaría, me gustaría empezar, si me dejan aquí, empezar con un poema de Gabriel Celaya porque me parece que es un poema que, aunque fue escrito hace tiempo, tiene una gran fuerza y más hoy en día. Se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Adelante. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante,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 Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo, Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, al haber latido de lo unánime y ciego, tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que expand, que espacia cuanto llevamos dentro. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan, son más de lamentado. Son lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Y si hoy nos escuchara Celaya, ¿qué pensáis? Ramón, Alberto, María, ¿qué pensáis? ¿Cómo se sentiría Celaya al ver que de repente ese arma se detonó con tantos años de retraso? Bueno Yo creo, yo creo. Adelante, Adelante Ramón no, Dale, dale Ramón eh, No, no, simplemente Creo que Celaya y, y creo que Cualquier poeta que tenga un poco A la edad en mente Se sentiría cansado, yo creo que es la palabra ¿no? De repente en La sociedad tien, tiene, tiene esa fuerza el, el sueño ya no es una cosa Alejada de, de los pies O sea Parece que el sueño empieza a andar y, y ese hecho de que empieza a andar produce cierta esperanza. Por supuesto que es complicado, por supuesto que llegarán entrarán las buitres melodeando, pero, pero yo creo que sería esperanza y, y, por otro lado, ganas de seguir caminando. Uh -huh. Alberto, Ramón, vete preparando el primer poema tuyo que nos vas a leer. Y mientras tanto vamos con Alberto. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué vería Celaya desde mm. si, si nos pudiera espiar desde un agujerito? Bueno, pues creo que una cosa que podría sentir por primera vez en muchísimo tiempo sería la esperanza. Uh -huh. eh, por primera vez, Gabriel, bueno, Gabriel Celaya pues fue una persona que pasó muchas dificultades, vivió el franquismo desde lo peor, o sea, quedándose en España y siendo poeta. Eso era algo como decir tengo tengo piernas pero no las puedo mover. Eh, Buena metáfora, por cierto Gracias Entonces yo pienso que si ahora Gabriel Zelaya lo viera esto Pues tendría una cosa que parecía que habíamos perdido Que era la esperanza uh -huh. Ramón, ¿tienes una un arma cargada de futuro ahí? Bueno, yo, yo debo decir antes que nada Además lo comentaba con un compañero Yo bueno, he estado trabajando en Santiago de Compostela Que es donde vivo Lo sabemos, eh, te hemos escuchado aquí en La Persiana Claro Desde Santiago entonces, Compartía con un, un compañero, también poeta, que estaba en la comisión de audiovisuales, que es la que he estado yo trabajando, que tenemos un poco la voz, ah, que yo todavía no me he sentado de verdad a escribir, o sea, como la voz la tenía tomada para otras cosas, hermano, y todavía todo esto queda mucho tiempo para que empiece a materializarse en unos concretos, pero bueno, de momento he querido sacar algo que ya tenía escrito de tiempo atrás, o sea, bastante atrás del 15M, y que... y no es bien tan social, sí que recoge cierta esperanza de esto, más canalizado por otros campos, pero bueno. Adelante, Ramón. Eh, Echa toda esa aclaración a ah, por ello. El poema en cuestión se llama Implastificado. <risa> Explosiones en el balcón convocan con su discurso a los hijos del hombre. Y en el escarpate. Un manantial de sangre seca se propaga en hilos y desemboca en pantallas con alma de espejo. Los pies sucumben ante el latir de unos pasos que transican con su extravío. El reloj contando cuentas y el flautista, asfixiado, buscando horizontes en los agujeros de su flauta. Una nube cruza el cielo, sin forma, sin lluvia, gris como la luz marchita. Los libros se comen la tinta, los labios se comen los ojos, el llanto, silencioso, se come las palabras. Los cuervos rentabilizan el barro que nos sepulta, El olivo envejece. Las preguntas condensan su oleaje en un nanosegundo y las respuestas se suicidan hinchadas de rigor y cartografía. Así nos pasa, sin que sepamos qué, el tiempo, cercados por fábricas de humo y ceniza que miden las horas y nos las tararean. Pero al instante no, implastificablemente no. Por un instante la luz se hizo vidrio en sus ojos y la distancia, transparente. Por un instante el silencio cayó, El aire vibró repleto de vida en el aire. Por un instante las montañas abrazaron el barro y mis pies testigos se desvanecieron. Por un instante el sol brilló, la luna bailó su brillo, los cuchillos hablaron con lengua dulce y sosegada. Por un instante su pelo dorado, su sonrisa y sus manos blancas dieron cobijo al sentido, lo acunaron con besos. Por un instante el paisaje armonizó su caída en latidos que pesaban menos que la voz que los propaga. Por un instante la eternidad suspiró, pequeñita, al alcance de mis manos. Ese aplauso que no puede ser eh, para sordomudos, eh, porque, como comprenderás, no se escucharía en la radio, pero con todo el corazón, Ramón, eh, encantados, estábamos escuchándote en ese momento que no se puede cubrir de plástico, ese momento que. ¿Puedo, ¿Puedo decir una cosa? Adelante, Alberto. Oye, Ramón, eres un maestro. Yo contigo comparado soy un alumno de primero. De hecho, es, es literalmente un alumno de primero. Eh, Alberto tiene 17 años, sí, bueno, Pero tú tuviste 17 bueno. años y también eras poeta, ¿verdad? Sí, la verdad es que la poesía yo creo que se lleva un poco la sangre, Alberto. Yo estoy del camino. Sí. Yo en el fondo me veo muy poco maestro. Quiero decir, sí, es cierto que llevo más tiempo caminando, pero tampoco te crees que... He llegado, ...ha llegado a algún sitio concreto, me parece que queda mucho por andar. Pequeños sí. instantes, como decías antes. Bueno, los poetas los poetas estamos condenados a morir de hambre, como... ...no me acuerdo quién lo decía, pero sí, los poetas en general... ...pues cuando nos, cuando somos adaptados, pues siempre... ...pues yo qué sé, yo digo... ...cuando digo, yo soy poeta y tal, y me miran con la cara de decir... ...pero y... ¡ah, bueno! Pues súbete la bragueta. Pues sí, bueno, eso <risa> no es la primera vez que me lo dicen... Y temo que no sea la última, pero sí que hay como una sensación de decir, ah, ¿eres poeta? Ah, vale, no sabía que eras, yo qué sé, ah, vale, no sabía que eras tonto, por decirlo de algún modo. No, no de eso, pero yo sí sabía que... sabía que se podía ser poeta. ¿no? <risa> sí, bueno. En, en todo caso, eh, bueno, es una parte del camino y queremos ver eh, esos pasos, aunque sean en otro punto del camino, Alberto... ¿Por dónde te han llevado? ¿Qué has elegido para leernos eh, como, primera, como primer acercamiento aquí en La Persiana? Bueno, pues el siguiente poema es un poema dedicado a, a nuestro queridísimo capitalismo. Y bueno, el título no tiene título, pero porque lo escribí hace un rato, básicamente. Adelante esa sí. creación casi sí. espontánea. Mira, no saciarás nunca tu sed de sangre, tu avaricia insaciable de, car de carnívoro hambriento. Has devorado el verde de los bosques. La sangre de los hombres, el azul de los cielos, el agua de los ríos, has tapado la cúpula celeste y manchado los océanos. Tu sangre es negra, vampírico asesino, bebes de la savia de la, de la vida, vives con frenético ritmo en tu carrera al precipicio. Más, más, más, más, aún más, más rápido, más fuerte, quememos antes los bosques, contaminemos antes los aires, asesinemos antes la vida, encadenemos antes a los hombres. Avancemos más rápido, ennegrezcamos ante los cielos. Más, más, más rápido en carrera al precipicio. Pues este aplauso que también va a sonar aquí. Eh, bueno, para ser espontáneo no está mal, ¿verdad, Ramón? Para ser algo recién parido. Claro, claro. Ese, y, que, y que tiene ese, el frescor de lo reciente. Ese, ese, lo, yo, yo no me he atrevido todavía, Alberto, o sea, quiero decir, Te eh, felicito por ser capaz de ir a, ir caminando en este momento concreto. Tan complicado de no sé, personalmente ha sido un mes de auténtica revolución vital, solamente en el exterior, sino la revolución que ha, que se ha transformado también dentro. Y me, me cuesta, me cuesta mucho sentarme delante del, del folio en blanco. En todo caso por falta de tiempo, pero también por creo que me mucho por aclarar, para sentarme. Y Me gustó, me gustó estos pequeños Estos primeros pasos, eh, Alberto O sea, que seguir caminando Me parece una obligación eh, Entre que Alberto nos sigue Recorriendo su camino eh, Vamos a hacer otro Pequeño y quizá último por cuestión temporal eh, Otro paso de Ramón Otro paso que haya escrito Ramón En su trayectoria Vale, aquí va otro paso Y este sí que, este sí que es más de la, de la cueva, tal vez Es un poema Llema, un poema cavernícola Bueno, bueno era eh, un... Matizando a, a la sombra de un caballo se titula Entre la soledad y el suelo Entre el silencio y el mar Un estruendo de herraduras mutilaba a los ángeles Y enmudecía a las sirenas Yo vagué en aquella ausencia Con monotonías salvajes Allí estaba mi hogar A la sombra de un caballo que no paraba de moverse Yo detrás construyéndole un templo a las piedras que moldeaban mi espalda, anudando con nombres los sueños mudos y derramándome en silbidos que nunca los alcanzaban. Bravo, Bravo, Bravo Ramón. De nuevo abiertos esos micros para que puedas escuchar este caluroso aplauso. Eh, no por ser intimista era menos desgarrador este poema. ¿Me escuchas, Ramón? Te escucho. Ah, Eh, bueno, vamos con Alberto Porque tenemos que cerrar esta sección sí. poética Perdonadme, no, solo os emplazo A que participéis eh, Bueno, a que tú Ramón en concreto participes En el nuevo programa que va a poner en marcha Alberto Sí, el programa en concreto Se va a llamar el Tren de las Palabras Y voy a ver si puedo llamar a, a un colega Bueno, colega digo un hombre de 40 años Pero... Colega porque es poeta sí, colega, también. colega y porque ya a partir de 18 años se aceptan amistades, <risa> más allá de los 50, y que con el cual también he colaborado en Onda Latina, y a ver si acepta, y bueno, ya me iré yo sacando las mañas, ¿no? Pues y os, emplazo, os, si quede, os si emplazo a ambos para que participéis en el programa de, sí, sí. de Alberto, y también para que participéis en sí. toda nuestra sección cultural, en Agorapalp, en donde más pueden participar, María... Aquí, en La Persiana. En La Persiana, por supuesto, queremos tener un rinconcito para las palabras. Y Alberto, ¿con qué nos deleitas para acabar? Pues mira, el siguiente poema se titula Sigue lloviendo en la ciudad. En concreto es un poema que escribí, no ahora, ya lo escribí hace tiempo, eh, de camino, de camino a, al centro de Madrid, en el tren, el cual yo lo considero como la limusina proletaria. Porque... Va surgando los, los trenes y nos va, desperta, va, nos va nos despierta y es el lujo que tenemos nosotros de disfrutar del tren. Otros tienen coche, pero yo prefiero el tren. Sigue lloviendo en la ciudad. El viento acaricia las cumbres de edificios. Los pájaros compiten por el sonido de altavoces. Sigue lloviendo en la ciudad. Un pájaro sin alas se resguarda de la lluvia. Un nómada de vagones recorre los andenes. Sigue lloviendo en la ciudad. Las hormigas viajan por túneles Por túneles oscuros, limusinas proletarias cabalgan por raíles subterráneos. Sigue lloviendo en la ciudad. Los sueños emigran a garitos del suburbio. Caperzuita espera el lobo en frías callejuelas. Sigue lloviendo en la ciudad. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un grandísimo placer contar eh, con vuestras voces, con vuestras palabras y esperemos que, que este arma cargada de futuro siga labrándonos a todos un futuro con un poquito más de esperanza. Muchas gracias. Oye, se me ha olvidado, se me ha olvidado decir a qué hora y cuándo es mi programa. Adelante. Para los oyentes es de 8 a 9... Eh, es, este viernes será mi primer programa Así que espero que los oyentes no se rían mucho de mí Si cometo algún fallito que otro Basta recordar que es el primer programa que tengo Y aprovecho aquí en, en Ágora Sol Pues un poco para, para aprender y tal Y pues para, para hablar al mundo eh, Ese arte tan, tan olvidado que es la poesía Ramón eh, firmamos, Pero, el, eh, firmamos el contrato eh, en directo entra, Entras Entras el viernes, Yo, el viernes y por favor problema, entra, entra, entra. Problema Alberto, eh, muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad de que la poesía siga creciendo y, y ánimo Alberto, o sea, sí. que seguro que el programa irá bien y sí. todo lo que sea abrir una mundo de la poesía pues siempre será bien recibido. Pues muchísimas gracias a los dos, eh, vamos ya con nuestra revolución en binario. Revolución Binaria Pues ya es hora aquí en La Persiana de hablar de bits, de unos, de ceros, de Facebook, de Twitter Y de todo lo que pasa en la red, eh, también siempre al hilo del 15M y de, lo que, y de lo que pide Para empezar hoy vamos a empezar hablando de gatunes Que suena a gatetes. No, pero es gatunes. Gatunes. Sí. Como gatetes, pero con atunes. Eh, eso, pensad en iTunes. Si queréis pronunciarlo en plan guay, podéis decir gatunes. Sí, de hecho, a todos los... A, a Steve Jobs y todo su séquito en Apple le sentó bastante mal que... Esta página, dedicada también a la música online, se llama Segatunes como Itunes. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar ya de lo que es este Gatunes. Es una nueva forma de escuchar música online, gratis y sin, y sin interrupciones publicitarias. Se trata del proyecto emprendido por Kenneth Bentley, uno de los fundadores de la red social española Twenty. Y cómo se utiliza esta nueva comunidad musical, pues es tan sencillo como arrastrar los vídeos de YouTube con la música que se quiera al perfil del usuario. Y a partir de aquí se pueden hacer listas de reproducción como en otras aplicaciones como en Spotify o Group Shark. Y bueno, si no queréis pagar la cuenta de Spotify para escuchar toda la música que queráis, os animamos a que, como siempre desde aquí desde Agora Sol y desde la persiana, animamos a que utilicéis software libre. Voy a explicaros un momento cómo se funciona la interfaz para que podáis comprenderlo. Sería eh... Tendréis una forma de acceder muy sencilla a gatunes.com Ahí entraríais en una interfaz parecido al de GrooveSark, como decíamos antes Metéis el nombre del grupo eh, canción que queréis escuchar Y os aparecerá un listado, por ejemplo Vamos a poner que eliges Bob Marley, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Si eres un perro flauta, eliges Bob Marley Si, si eres más eh, puncarra, pues por ejemplo Podrías poner la polla Records o los Sex Pistols Pones los Sex Pistols Y te aparece un listado de todos los vídeos que hay en Youtube Relacionados con los Sex Pistols Y te los va reproduciendo automáticamente de uno a otro Es decir, lo que sería una lista de reproducción Pero que tú mismo puedes configurar Y tiene tanto vídeos en particular Como listas de reproducción Me parece que es una tecnología española Eh, que es gratuita y que, bueno, ya tardéis en probarla, orejitas. Ya la estáis probando. Bueno, y además también tenemos que hablar de, de lo que ocurrió en las redes sociales al hilo de, de, del 19J, porque después de la manifestación del 19 de junio frente al Congreso, el movimiento 15M volvió a retomar su fuerza en las redes sociales. La etiqueta... ...en Twitter del 19J... ...era la que utilizaron todos los asistentes... ...a esta concentración contra el pacto del euro... ...para retransmitir en directo la manifestación... ...y sobre todo como siempre... ...para la convocatoria de más indignados... ...pero el impacto informativo de la protesta... ...se extendió en Twitter más allá del 19J... ...porque por ejemplo ayer... ...se difundieron en la red varias fotografías... ...publicadas por el diario La Razón... ...como comentaba antes Paco en, nuestra, en nuestro Cuando baja el sol... ...presuntamente retocadas... ...con el objetivo de que pareciese... ...que había menos gente en la manifestación de la que había... ...al parecer... ...y era muy visible... ...utilizaron el famoso tampón de clonar del Photoshop... ...se llama así, tampón... ...se, llamaba, tampón se llama clonar. tampón de clonar... Impresionante. ...y te, tuvieron tanta precisión... ...tanta buena mano que... ...al clonar esas partes de suelo... ...para eliminar manifestantes... ...se colaron un poquito... Y borraron incluso cabezas Esto es como estas veces que te dicen Tienes la cabeza en otra parte, ¿no? Sí. Eh, seguramente es que te esté haciendo la foto a la razón Yo creo que la persona que se buscó aquel día en la foto de la razón Y se vio sin cabeza debió llevarse un buen susto Pero bueno, en las redes sociales seguían ardiendo al hilo de esto Y entonces eh, se creó una nueva etiqueta, un nuevo hashtag Un nuevo trending topic, llamadlo como queráis Eh, con el nombre 19J Facts Y como sabemos que Twitter es el reino de lo políticamente incorrecto Y de di lo que te dé la gana Pues la gente empezó a inventar titulares ficticios Sobre cómo titularía la razón eh, la manifestación del 19J y por ejemplo, Tenemos algunos de esos titulares de pues la sonrisa de, los de oreja a oreja que tienes eh, Estamos impacientes por aquí. Por ejemplo, tú fast Espera, que a ver si sé decir el Twitter de esta persona Tú fast tobal... Dice, la razón admite que la afluencia suele ser un poco menor, pero que ayer la gente salía de misa y de los toros como cada domingo. Y luego acaba sellando con 19 J Facts. Y luego tenemos también por aquí algún otro tuit bastante gracioso, como en Ikea, perro flautas a un euro, refresco incluido... o Rubalcaba cree que su barba es más perroflauta que la de Rajoy y Rajoy ataca yo me haré rastas o por ejemplo eh, que un tuit de un compañero también de Twitter, un trasgo que dice el Ministerio de Interior reconoce acción desproporcionada, haber puesto en la calle más infiltrados que indignados por ejemplo, también anoche también... Es una teoría con la que aquí ya hemos trabajado, ¿eh? la de sí. que haya más infiltrados que indignados Sí Y anoche también se podían leer tweets como sí eh, la manifestación del 19 de j fue una super celebración de que el Granada había ascendido a primera por ejemplo pero como Twitter es tan ingente no podíamos no no lo hemos podido recuperar y ya vamos a acabar esta Esta revolución en binario, hablando de, de un antiguo vídeo de 2009 y es una actuación musical de un participante en el evento Blog España de, de este año, del 2009, en la que versionaron la canción Así estoy sin ti, de Joaquín Sabina, pero en su versión 2.0 que se llamaba Así estoy sin tweets No la podemos retransmitir en el programa porque el sonido... No es, es bastante no es de buena calidad pero vamos a intentar bucear en los archivos para sí. que el jueves en nuestra revolución binaria podéis saber cómo está uno sin tweets sí, y a partir de este mismo momento podéis encontrarlo en el Twitter de, de la Persia bueno de la radio Agora Sol ya sabéis Agora Sol Radio tanto en Twitter como en Facebook y ahora sí ha llegado el momento de hacerlo muy breve por la cuestión del solsticio nuestro After Sun Aftersun. Aftersun. damos ya la bienvenida, en cuanto que suene esa careta con una producción espectacular, al Profesor Ochoa. Profesor Ochoa. <risa> hemos apagado las luces del estudio para crear un clima propicio y por la puerta entra, con su túnica y sus siete pollos colgados del cuello, el Profesor Ochoa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué tal están los ánimos astrales? Bien, bien. Un poco dudosos, un poco dudosos. Están de dudas, pero están bien. Están Oye, bien. ¿tienes un poco de jet lag? Porque el jueves pasado te escuchábamos desde la estación espacial. No, tengo un jet lag, pero astral, que es muy distinto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se produce el jet lag astral? Pues en el tiempo, en el espacio. No solo, o sea, es decir... Me podéis ver aquí Pero yo tengo un retraso espacial también ah, O sea, Realmente el, el, el profesor Ochoa Que estamos viendo Puede ser el profesor Ochoa De hace media hora O una hora perfectamente Aproximadamente uh -huh. Es la estela Del profesor Ochoa Básicamente Eso sería Si fuese estela Sería que ya pasa por aquí no, no, Sería una estela Pero anterior Eh, hay, que, hay que hacer un paréntesis y explicarle a todos nuestros oyentes que a veces para seguir al profesor Ochoa uno tiene que haberse visto la saga entera de Cosmos de, de Carl Sagan porque si no tiene ciertos, ciertos ciertas lagunas eh, en la cuestión sobre todo de la relatividad y todas estas cosas. Bueno profesor, ¿qué dicen los astros para esta semana rápidamente? Pues están muy dudosos, empezamos. Ver, ¿Vamos por orden o eh, no, aleatorio? No, no, no. Es que no sé qué orden. O sea, no existe un orden. No, pero bueno, nosotros, los humanos tradicionales, tenemos esta convención. Sí, sí, pero. De que si Aries va primero, tal. Bla, bla. Sí, pero como nunca lo he entendido y los astros tampoco, pues no. Adelante con esa previsión astrológica. Tauro, quizá. Quizá. Tauro. Perfecto, seguimos. Piscis, puede. ¿Cómo que Vamos a ver, eh, ¿no le parece que las predicciones para Tauro y Piscis se parecen demasiado? Eh, he dicho que venían muy dudosos los astros. Lo, ah, los astros están dubitativos. Están, sí, están muy... ¿Y usted, y usted se empeña en seguir sin interpretarlos, solamente va a dar la previsión, ¿no? Lo que le han dicho. Por supuesto. Un mero altavoz. Es que no puedo interpretarlos, porque yo los interpretaría de una forma totalmente en base a unos conocimientos milenarios... Que nosotros no podríamos alcanzar Claro, y, y entonces no nos serviría de nada Entonces siga con esa operación de transparencia astrológica Acuario, depende ¿De qué depende? No, no depende, simplemente Perfecto Mamut, a lo mejor Vamos a ver Pero, ¿Qué Ma le pasaba a los astros? ¿tienen un ¿Qué les pasa? Es por el calor Eh, no, no, no, ellos no sienten ni calor ni frío Ah, no, los astros no, no. No, no, Ni sienten ni padecen, como se diría vulgarmente Ah, pues padecen bolas de fuego Por Yo eso que... por eso les da igual, es decir, si le entendéis o no, les da igual Pero puede ser que con esto del solsticio se hayan ido de vacaciones y por eso estén tan... la interpreta tú lo que quieras mm. No te voy a decir que no Tienen un impas raro, pero no, el profesor Ochoa no va, no va, no va a dejar ni siquiera eh, de forma velada mal a los astros Así que continúe con la previsión porque no le voy a sacar más información Géminis, ya veremos Géminis, ya veremos, yo que soy Géminis, ¿qué hago? Ya veo Ya veo. Es, es usted malísimo como como astrólogo, perdóname que le diga, continúe. Eh, perdón, bueno, astrónomo. eso de, eso depende, me da igual, astrólogo, astrónomo, ya sabéis que para mí son sinónimos, no mm. existe una diferenciación. Yo es que claro, no puedo decirle exacta, o sea, yo tengo muy claro por qué es todo esto. Ahora luego eh, fuera de micros me lo contará. Eh, bueno, sí, Tú entiendes toda la doble lectura que tienen todos esos quizás, depende sí, solo, ¿El sí, sí. Ochoa? está tuteando al profesor Ochoa. Disculpe, eh, profesor Ochoa. No, se lo puedo permitir. A ella sí, ¿no? A, a usted no. Yo, yo ella le, sí, le conozco desde hace 10 años y a, y a mí no me deja. Tu, tu, tu, Pero te... ella es guapa, usted no. Eh, bueno, buen punto. Hay unas diferencias. Menos mal que esto es la radio, por otra parte. <risa> claro. Eh, ¿Por dónde íbamos? Claro, Cáncer. le estaba haciendo una pregunta a María y como yo siempre le interrumpo, María, ¿te acuerdas de lo que ibas a preguntarle? Ah, sí, es verdad. No. <risa> lo siento, lo siento. Pero ah, que, sí, las dobles adivine, lecturas. Sí. Pero es que si solo fuesen dobles. Es decir. Al, Si vamos escasos de tiempo Mañana aún estábamos aquí Bueno, pues ya lo hablaremos entonces el próximo día si Continúo con la profesión ¿Cáncer? ¿Sí o qué? Esta es la del otro día ¿El otro día cáncer era sí o qué? No puede ser <risa> Bueno, vamos a revisar los archivos Pero el otro día una de las predicciones era sí o qué Pu También te digo que puede ser o no O sea, es decir, si fue así anteriormente Por algo sería Ajá. Aries Es posible Va, vamos rapidito, que me está usted empezando a inflar las narices, con, con permiso. Capricornio, no lo sé, no lo sé. Uh -huh. Virgo, lo más seguro, pero no del todo. <risa> no da usted ni una sola respuesta cerrada, adelante. Eh, Leo, no te digo que sí, pero tampoco que no. No, es lo que ha leído, es verdad. Escorpio, tengo mis dudas. Sagitario, si eso, ya hablaremos. Y Libra... No esperes una respuesta concreta de los políticos. Bueno, por lo menos aquí eh, concretiza la fuente y de quién no... De, de dónde, ¿Dónde está la duda? Profesor, eh, me pone usted cara como de si ya no tuviese nada más que hacer. Eh, bueno... S sabe, traído... sabe, ¿Sabe de lo que hablábamos hoy, que es lo de que dejamos pendiente del anterior programa? Sí, sí, tengo aquí... Voy a empezar a introducir un poco la cultura guasónica. Vale, eh, recordamos, eh, en breves palabras... Eh, el otro día, el profesor Ochoa nos reveló a la verdad oculta para nosotros durante siglos de la existencia de una logia secreta ultrapoderosa llamada los guasones que dominan nuestras vidas en la sombra. Sí, el profesor Ochoa nos contó quién no era guasón, pero no nos desveló quién era guasón. Es pronto todavía. Ahora, hoy voy a dar algún indicio de a lo mejor qué grupo es afín. A los guasones Yo tengo una teoría, yo creo que hace usted todo esto para garantizar su sueldo en el futuro O sea, nos va dosificando la información Para que le sigamos contratando eh, usted puede verlo así O puede verlo que yo lo hago para que sus mentes Puedan entender lo que supone Y no se colapsen y exploten ante la Sobredosis de información Podríamos decirlo así, Podríamos decirlo así. Adelante, cuéntenos algo más sobre los guasones Bueno, pues en primer lugar En el próximo programa ya Veremos un poco el nacimiento, ¿no? Lo que pasa es que quiero empezar a hablar un poco de los términos que se utilizan. Y el primer término, vamos a hablar un poco que está muy de moda ahora, ¿no? Esto con el movimiento de decir compañero, compañera, los masones prefieren decir hermano, pues un poco decir cómo... No, no, no, los masones dicen compañero también, ¿eh? No, no, porque... No, no, le, se lo digo, si usted sabrá mucho de la guasonería, pero en el caso de la masonería, compañero es uno de los tres grados sí. del, del masón Efectivamente. El más básico, compañero. Efectivamente, compañero. Entonces, por eso a mí no me gusta tanto utilizarlo, compañero. Uh -huh. Pero los guasones, para los guasones, ¿qué significa la palabra compañero? Nada. Ah, vale. Nada, lo que pasa es que ellos tienen otro término, que es marsupial. <risa> lo está diciendo en serio. <risa> los guasones... Sí. ¿Y el marsupial, que es el iniciado o...? o el maestro Cualquier, cualquiera yo, o sea, me estoy, yo me estoy imaginando a una convención de koalas ahora mismo <risa> bueno koalas entre otras cosas también habrá equidnas y cosas por el estilo ¿no? Sí. otros otro marsupios se se determinan como en marsupial en mi caso sería yo si fuese guasón sería el marsupial 8A marsupial 8A sí este término primero procede porque no tiene es importantísimo que no tenga género No establece es, si es hombre o es mujer. O sea, el lenguaje coeducativo. Al ser marsupial puede ser un koala o una koala, por Efectivamente, ejemplo. Efectivamente, no o, puede decir. Un puede canguro, decir, canguro o cangura. Claro, puede decir o un marsupial o una marsupial. No, no se discrimina. No se dice marsupiala. No, no, no. no esto, la rae, esto la RAE y el, el diccionario guasónico lo, lo, lo beta. Bueno, eh, claro, Tenemos este término marsupial Es decir, todos los miembros de la gasonería Se conocen a sí mismos como marsupiales Piales. Claro, que... usted sería el marsupial lagüens. Yo espero no ser nunca el marsupial lawens Entonces, el término Aparte de porque no tenga género Viene implícito viene... Su significado viene porque eh, por la bolsa La bolsa que tienen los marsupiales Que en definitiva el, Los guasones Su máximo afán es Por decirlo rápido y pronto Y por lo que viene el término es todo para la saca Es decir, eh, para su bolsa Nutrir eh, la bolsa claro, propia Que esto lo dicen es. los catalanes también El salud y fuerza para el canut El canut vendría a ser el marsupio, la bolsa o sea, El zurrón ¿Son los catalanes guasones? No, no todos Pero hay muchos Sí, ah, sí interesante sí, sí, sí, sí, hay mucho catalán guasón Y últimamente hay bastantes en el poder eh, Ahora os voy a decir que uno de los símbolos fundamentales De la guasonería De la guasonería de nuestros compañeros los marsupiales es la la la, la corona de tres puntas que simboliza qué es la W de guasón entonces todo aquello que tenga que tenga tres picos supone un símbolo guasón además marsupial que empieza con M no no es una casualidad porque también tiene tres puntas claro hubo un tiempo hubo a ver hubo un gran cisma Hubo un gran cisma eh, por el cual se produjo que decían algunos que tendría que ser warsupial. pero eh, decidieron que no, que no íbamos a cambiar el término, aunque ellos tendrían el poder de poder hacerlo, para cambiar el, el término totalmente y denominarlo warsupial. Pero dijeron mejor que para que. Para pasar desapercibido. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces pues claro. si, si, si, a decir ya Guarsupial y yo claro, la a sospechar algo. Efectivamente. La corona de tres puntas, ¿qué más simbología guasónica tenemos por ahí? Pues no he traído más por hoy. Lo único que, claro, hay que ver. Aquí quería. Empezar... Nos está subestimando, ¿eh? hay que decir, Está subestimando nuestro entendimiento, señor Ochoa. No, podría decirle más que conozco, pero hoy quería andar un poco en la idea de esta corona de tres puntas, que por ejemplo. Y aquí ya voy a empezar a hablar un poco de quiénes. Están cerca de los guasones. El Tricornio no, no es casualidad. Eh, son tres puntas en un Tricornio. que claro. simbolizan esas tres puntos de unión Guasona. Claro. Y Guardia Civil. Guardia Civil tampoco es casualidad. Es la... Gua de guasón. Claro. No a... Lo hemos castellanizado, ¿no? Para disimularlo. Mismo. Efectivamente. Por aquello del Tricornio también. Claro, claro. Sería Guardia Civil. Mm, interesante qué más bueno otro de los más vestigios guasónicos otro de los grandes símbolos del guasón sería el cascabel los, los, los, entonces es fácil reconocer a un guasón entonces eh, sí sí sí ves hombre pero sabes lo que pasa que no significa que todo el mundo que lleve cascabeles fuese guasón pero la pregunta que yo le hago es todo el, el guasón debe llevar un cascabel por supuesto Interesante, ya sabemos algunas cosas de los guasones Vamos a recapitular No se puede ser guasón siendo bajito No Y tampoco se puede ser guasón si no se lleva un cascabel Y si no sabes pintar, pintar. Ah, es verdad, hay que tener dotes de, de pintura Sí, de hecho lo, normalmente eh, Se pintan Se pintan En los cascabeles suele haber una pintura Ah, ¿y qué es lo que simboliza esa pintura? El, el Hay un, hay un rito de iniciación Que cada uno establece su propio, no es que se establezca su propio símbolo, pero el rito de iniciación... Un poco como los nombres indios, ¿no? Claro, se le establece un, un símbolo, un icono que hace y que tendrá que llevar grabado tanto a fuego, en la piel, como en el cascabel. ¿En qué parte de la piel? Eh, en la nalga derecha. Los guasones. Estaba claro que los guasones se tirarían al culo. ¿Alguna información más relevante que puedan procesar nuestras frágiles eh, mentes? En principio no, porque ya hemos hablado un poco más de lo que yo traía preparado. Pero siempre, si queréis hacer una pregunta, como sabéis, yo estaré dispuesto a contestarla. Yo tengo una, María. Adelante. Denos otro, otro guasón histórico, por favor. Díganos algún guasón de la historia. Vale. Es muy claro, en realidad. ¿Le cuesta? Es muy claro Winston Churchill. Winston Churchill era guasón? En realidad se llamaba Thiston Churchill. Y se cambió la W. Eso, si no me equivoco... voy a... He estado informándome. Y si no me equivoco, eh, es un caso parecido eh, de George Washington, que, que cambió su nombre por George Washington y que también se convirtió en el primer presidente... De una nación guasón Sí, sí, totalmente totalmente Veo que has ido indagando He estado, he estado leyendo Veo, Gerardo, que tras tantos años Ya vas es empezando que... a comprender Un poco este universo en el que sí, Es que ayer eh, me, me dieron una propina en dólares Y, y entonces Lo vi y dije, Washington Guasón ya, Washington... ya hablaremos de los billetes Y toda la simbología que entrañan Y todas las grandes mentiras de la masonería cerca de los billetes Y los Illuminati y todo eso se... es mentira Todo, todo el guasón. En realidad todo el guasón, lo que pasa es que lo han, lo han empezado a aplicar. De hecho, hubo una guerra... De hecho, es que, claro, los masones vienen de los guasones. ¿Qué de, me dice? De otro gran cisma. ¿Y es ese cisma cuándo se produce? En 1933. ¿Tan, tan tarde? Sí. sí, sí, sí, sí. O sea, los, los guasones y los masones eran lo mismo hasta 1933. Claro. el problema es que en el momento que nacen los masones... Empezaron a decir que lo anterior a 1933 también era masón. Porque, como a más, darle Se la han vuelta. Se apropiado de toda la guasonería. Los claro, masones. Claro, en realidad, darle la vuelta a la M y convertirla a, la W y convertirla en una M no costaba nada. No, no, de hecho, la acaba de hacer usted. Claro, entonces le supo muy fácil crear una gran mentira. <risa> ah, interesante. Profesor Ochoa, mmm, es siempre un placer eh, tenerla eh, aquí en la persiana. Y antes de que cerráramos en el programa Me gustaría que hiciese Porque usted todavía no nos ha hecho un rito De protección astral eh, Contra posibles males de ojos, desalojos policiales Impagos del alquiler eh, o, o peleas con los vecinos eh, Por favor, ¿podría usted Hacernos así rápidamente Algún rito que nos protegiera de toda energía astral Que pudiera perjudicarnos? Sí, ahora mismo, ¿me puede dejar un mechero, por favor? Eh, sí, sí, adelante eh, Por favor, tenga cuidado Eh, aquí hay un material carísimo y... Es que necesito hacer un poco de, de fuego, de humo Adelante, adelante Se está fumando un, un celtas negro Que está soltando una humarada <ríe> intensa en todo, en todo el estudio Empezamos a ver cómo entra en trance y sus ojos se vuelven blancos Ojo, Dios mío, ya está ¿Ya? Ya eh, Ahora se va a fumar el celtas, claro Sí, bueno, pero ya el humo no lleva la misma carga. Ah, no, ya no, ya no, no tiene esa intención. Hasta. No, no, claro. Muchísimas gracias, profesor Ochoa, por estar con todos nosotros. Ah, ustedes, como siempre. Y vamos a ir cerrando nuestra persiana, ¿verdad, María? Sí, ya es hora de cerrarla. Vamos a pedir disculpas por esas conexiones que no entraron a tiempo y esos caos derivados del trabajo contra reloj. Eh, recordaros la forma que tenéis de contactar con nosotros, ¿qué es, María? Pues, como siempre, vía Twitter, agorasolradio, o vía Facebook, también agorasolradio, o si queréis contactar directamente con la persiana, podéis enviar un email a la com Dirección de correo electrónico en la que podéis enviaros cuando queráis, de verdad, abiertos. animaos a enviarnos vuestras columnas, vuestros artículos de opinión que incorporaremos en cuanto recibamos toneladas de ellos y creednos que estamos ansiosos por ansiosos, recibirlos ansiosos, estamos impacientes por recibiros a todos vosotros se despide de vosotros Gerardo se despide de vosotros María y ha llegado el momento de echar la persiana hasta el jueves hasta el jueves <risa>